Estás escuchando Don Cheto al aire. Oiga, buenos días familia. Uh, mi corazón. qué voz! No. Gracias Dios por la voz que me editis Igualita, señor, igualita la voz Usted grande. está igual que yo, por eso estamos en radio <risa> ¿Cómo? No. ¿Por qué no canta? No canta, señor, no canta Yo sí canto no. ¿no? Ay, A, ver. No me has oído. A mí no me A has ver. oído Sí se vientan sus gorgoritos, nomás que ya no, no le suba así mucho la voz Usted medio sí. le rapea Que es diferente Pero no, pero rapear, no Rapear no es cantar, es hablar con ritmo decir, Por eso, sí, ah y naca. Oiga, este, ¿qué les iba yo a decir? No, no sé mentirota. Que los quiero mucho También nosotros, señor Que les voy a contar una historia, tal vez También ¿Y, nosotros ¿no? ¿Y ¿no? ¿No? ¿No? Ah, no, Eh, les voy a contar una historia, tal vez Que trajeron maidonas y no me trajeron a mí nada está, señor? No, señor, usted, no, señor, no, señor Pues sobras, yo no quiero sobras no Sobras, sí, si de dos ¿Eh? solo Ah, tú está bien, pues, venga de ahí <risa> Vamos, Oiga, este... Y que vamos a tener un programa muy bonito. Eso sí. Eh, sí. No, es le, no, no le cambie. No le vaya a usted a cambiar, porque qué es lo que tenemos, si usted solo. Descúbralo por usted mismo. ¿Verdad? <risa> Hoy es miércoles de necesidad. Necesidad, por ejemplo. Sí, señores. Fíjense que cayé en una cosa. Ayer vi la película de los stories. ¿Mm? ¿Eh? De los Toy Stories. ¿Toy cine? La nueva. La, no voy a decir dónde la vi, pero no fue en el cine. <risa> eh, vamos a dejarlo así. ¿Se veía bien? Eh, sí, se veía bien. No se, se veía, veía la pasadera de gente. No más con letras, pues, ahí coreanas, pero se, se veía bien. bien. Ah, no, bueno. Okay. Y me di cuenta de algo. ¿qué? El chino se parece a, a, a, a, la, a la cuchara tenedor. <risa> ah, Forky. se llama Forky. Se llama Forky. No. ¿Te parece a Forky? Forky. no. Ah, ¿Qué te y... parece a Forky? Así que lo. Y los pelos, eh. a Forky, ¿te parece a Forky el de todo en en chino? Hoy la voy a ver, señor, porque no sé, no sé de qué hablo, nomás he visto una cuchara, ¿no? Eh, Desde que sale basura, basura, basura. <risa> <Que> la... <risa> ¿Te parece a Forky, chino? ¿Le gustó la peli o no? Ah. Eh. Está bien, sí está buena para la chiquinada, para la chiquinada. Ay, a mí sí me gustó. Está buena para la chiquinada, pero se me hace que no está mejor que, por ejemplo, que la uno y que la dos. No, pues es que la uno y la dos son, es así como inicia la, la historia, ya acá pues le dieron más, le alargaron más. Ahora fue como basado en la historia de Sporky. No, más bien ya no tienen ni qué inventar. Ya. ¿Sporky se llama? Creo que es Sporky, es que es un Spork, una Spoon tenedor. O spork, porque es spoon y fork. Y fork. Tenedor. O sea que si lo traducimos en español, se debería llamar. cuchatenedor tenedor. Cu cuchador. Cuchador, eh. Ay, no soy muy feo. ¿Por qué? Cuchador. cuchador? <risa> cu yo soy el cuchador. <risa> no, no puedo no, ser no, tenechara. No, cuchara. <risa> no, cuchador. No, payaso, es porky, eh. Este. Cuchador. Escucha, eh. escucha, te don. Bueno, señor, no bueno, pues yo voy, yo voy a contar mi historia. La Mejor me, ah, ya dejémonos de cosas. Yo me parezco al señor papa. Y... Ah, por Yo me parezco al señor papa. Este, y, y, y, y se dice la señora papa. ¿Sí <risa> Ok, va a contar su historia al regresar Va a querer un cuento un, un sí. cuentito. Okay, cuentito. Va a contar un cuentito así como si Como si yo fuera su abuelito de todos ustedes Y les cuento un Es cuento. como nuestro abuelito, Andy, señor. pues ahorita regreso, no se vaya Ponte una canción, chica Ferrari anda, tú sirve mm, para algo buena, para nada Abre macetona Paz, guata, pus, esta. Ay I vaya que las ofrece, rara vez pido favores. Niech mi descontentów, la gente no tiene lucha, ni tampoco pocosentnientów, se nos rotiro la toalla por los ser cobarde, pero es que a mi situación... que ahora no tienes tu nacel no pa y aquí andamos y aquí andamos y... para que quede más claro yo no puedo Digo dolido, lo sostengo en modo amable. Dice la gente que una galleta María tiene más talento que Don Cheto. Es que no lo han oído contar historias. Lleva una en Don Cheto al aire. Oiga, ¿les va a contar un cuentito? Historia, pues un cuentito para que le pongan pues atención, ¿verdad? Para que se lo cuente usted a la gente y de usted. Deja ahora mi celular. Bien bonito. <risa> ¿Cómo estamos? Buenos días. Antes que nada, 18 minutos después de la hora, estamos en vivo y les voy a contar un cuento. Una historia, ¿va? Va. Estaba yo ahí de repente viendo las. las, las, las como que pensando que aunque usted no lo crea, en vez me da por pensar. Cosa muy rara me da. Nunca lo logro, pero en vez me da por pensar. Y luego dije, bueno, bueno, pues ya, ¿qué, qué, qué les contaré? Que no les haga yo contado. Y yo les voy a contar. Le estoy en Jaime. La historia de Jaime y su encuentro con los diablitos. Ah, este es una leyenda de un hombre que se encontró un día con unos, con unos diablos, con unos demonios. Allá en el cerro, allá en la montaña. ¿Unos diablitos? Unos diablos, sí, sí, sí. Pues ahí tiene que... Este amigo Jaime, este Jaime del que quiero yo contarles, tenía una particularidad. Él... Como en esos tiempos no se sabía mucho de la medicina Porque la medicina, pues, eh, aparte de que, de que no, eh, no estaba tan descubierta Como hasta ahorita en esta modernidad Pues era muy escasa la medicina Y más en esos tiempos, en, en esos ranchos, en esos, en esos momentos Y en esos lugares donde vivía Jaime Y él había nacido con una cosa, con una bola aquí, mira Entre la oreja y la quijada, una bola grandota Grandota como una pelota, así una, como una pelota de tenis, así grandota. Como por el cachete? Como en, mal entre la quijada y el cachete y la oreja, y una bolota, así bien nacido él. Dice, chico. Desde, desde chico Entonces, pues él vivió, vivió pues, Siempre un poco apartado Este Jaime, vivió muy, muy muy apartado Porque pues los chiquillos Ya ves cómo eran de cruel y se le empezaban a decir Cosas de ese defecto pues que tenía De esa situación, que era 100% Médica, pero pues en esos tiempos qué quién te iba a decir que era un tumor o algo? Pues nomás tenías una bola Y te acostumbrabas a vivir con esa bola y Era Pues hay quien dice que Jaime Un tipo muy tímido él por lo mismo, por, su, por esa situación, así como hay gente que tiene mucha timidez, porque pues a lo mejor nacieron un poco narizones, o un poco ojonis o de tal o tal cosa, cual, fi, cual cosa física, pues ya de, después de que la gente les dicen tantas cosas pues tienden a ser como medio introspectivos, dicen los que saben hablar, ¿verdad? Como pues muy muy timidones, muy vergonzosos y Jaime era uno de ellos por esa, por esa situación de la bola que tenía él aquí En la quijada, una bolota así como si eras, mascando un chicle. Pues hay tiene de que, ah, pues, pues como quiera que sea, siempre era un roto un descosido Y aunque la, la infancia de Jaime no fue la mejor, pues un día se enamoró de una, de una mujer. Se enamoró pues de una mujer, una, una familia que había caído de paracaidista de ese pueblo, ¿verdad? Si ¿Sí entienden lo que es que hay de Parapcaídos, se los explico. Sí. de sí, tus pues, ranchos. Ay, llegaron ahí una familia con Cero. una, con una muchacha güerita. Ella, una muchacha muy güerita allí, y, su, y llegaron en una carreta un día buscando un, un jacal donde vivir. Y pues ahí les emprestaron uno y empezaron a trabajar. Y esa muchacha güerita, que, que sabrá de qué lejuras venía tan extraña, pues se enamoró de Jaime, un muchacho tímido. Y lo amó a pesar de la bolota pues que tenía él ahí en la cara, ahí en la quijada, la, la bolota. Y se casaron en una boda muy modestita muy modestita como eran las bodas de antes ahí nomás ibas allá que el padre te echara la bendición, ella con unas florecitas que había cortado por ahí mismo del jardín y él buscó pues, al jardín de las macetitas que tenía allí y Jaime ahí con una camisa blanca y un pantaloncito ahí blanco o un pantaloncito negro allí que alguien le había prestado pues ahí se casaron pues Jaime y la historia que voy a contarles empieza precisamente allí en el matrimonio de Jaime, que era un hombre trabajador, trabajador Y pues ahí tienes de aquí un día, le dice su esposa a Jaime, oyes Jaime, pues ya se nos acabó la leña tú, vas a tener que ir porque ya nomás me quedan estos, estos, estos pedacitos aquí para pa lo de hora, pero ya para mañana ya no voy a tener para hacerte unas tortillas. Para pa mandarte y de almorzar el bastimento Y Jaime dijo Bueno pues como era se ve todavía ta tardecito, está ta tardecito Son las 3 de la tarde ahorita Se acababa de levantar, él de despertar Porque ya ves que ya pues, se usaba pues la siesta ¿Verdad? Comías por ahí de la 1 A 1 y media, 2 Y ya te dormías una horita, echarte un coyotito Ya por ahí de las 3, 4 ya te despertabas Y él dijo, pues sí, deja Ahorita voy al cerro mía. Ahorita agarro allí Agarro un machetito y me voy Acortaron un lazo y un machetito y me voy a tráeme un terciecito de leña, pues, le dijo a su esposa. Y pues ahí tienes de que Jaime, se fue como eso de las 3 de la tarde, y ellos ya vivían ya a las orillas del, del, del, del poblado, cerca muy a las faldas de este cerro de esta montaña, de esta sierra. Y ahí va, priecita, Priecita. ...para arriba... ...y dijo... ...ahora no va a subir tan arriba... ...ay nomás cualquier palito... ...cualquier barañita... ...que me vaya yo encontrando... ...la voy a hacer un terciecito... ...y me la traigo... y nomás para tener... ...para estos dos... ...dos diguitas. ...y ahí va Jaime... ...solo con su alma... ...con su machetito... ...su lacito... ...y su bolota... ...que allí la vida le había dado... ...y emprendió el camino de su vida... ...sin saber... ...sin saber... ...que ese día... ...esa tarde... Iba a cambiar su suerte por completo. Porque esa tarde, Jaime se encontró con unos diablos ahí arriba. Ahorita regreso después del corte comercial para contarle la historia, ¿va? Ándale, pues, no se vaya, pues, ¿dónde va? pues ahí tienen de que, ¿cómo está? Buenos días, estoy contándoles una historia, si usted acaba de llegar, de la que se perdió, ya hubo balaceras, explosiones, robos al banco, y hasta una persecución en helicóptero. No pasó nada de eso. <risa> no, y dije, ¿de no, qué, qué me, me perdió, oiga? Le estoy contando. también ni lo oí. Le estoy contando yo la historia de Jaime, un muchacho que de, de, pues, nació con una, con una cosa y un defecto, ¿verdad? Si quieren decirle defecto, con una bola aquí en la, aquí en la, en la, entre las, entre la oreja, el cachete y la quijada, es un bolonón allá. Y que obviamente la medicina moderna pues podía a lo mejor decir que era un tumor pero en esos tiempos de los que sucedió esta historia pues, la, pues Jaime ahí nomás vivía con esa bola pues un día Jaime su esposa le dice a Jaime y ahí es donde yo me quedé que se estaba acabando pues la leña la leña para el fogoncito donde ellos hacían sus comiditas, sus tortillitas, mira recién hechecitas, ay hasta se me está antojando una infladita, verdad, con sal así nomás, pobrimente y con sal o con un chilito y en martajao. Ahora que si hay unos frijolitos fritos, pues también no. Y si hay un pedacito de queso fresco, pues que mejor. O si no, pues un bolillito con frijoles adentro. Y una sorbidita de café. ¡Ay, ay, ay! ay Pero no, hay, que no, no, no, no. El hay que sorberle el café cuando toda traiga uno la comida en la boca, oh. para que sienta uno la, ese, esa cosa tan bonita, pero ya no quiero yo hambre oh, ya para que huyes. ya no quiero darle yo hambre lo que quiero es contarle la historia de Jaime Fici, pues hay que tiene que Jaime se va con su lacito, con su pedacito de reata y su, y su machetito para ir recogiendo en el camino a ir recogiendo en el camino algunas barañitas pues que fuera encontrando lo que él no sabía que esa tarde que iba a ser una tarde normal nomás de ir a recoger barañitas leñitas por ahí palitos iba a cambiar su vida totalmente pues ahí tienes de que empieza él a, a recoger algunas barañas y, me, y sin querer queriendo se va adentrando cada vez más al Al cerro, a la montaña, pues, ¿verdad? Se va adentrando, se va adentrando. Pues él dijo, ya que ando aquí, pues deja de llevar buena leña. ¿Para qué me conformo yo con barañitas? Deja de llevar una buena leña. Y bueno, aunque camine y más, se fue adentrando, se fue adentrando. Pero entre más se adentraba él, pues si más tarde se iba haciendo. Cuando menos pensó, Jaime dijo, bueno, pues el chiste es que agarraron un buen tercio de leña... El tercio de leña era pues un, una cosa que lo que Ay, cómo les explico a los que no saben Pues sí, era una cosa que tú te terciabas en la espalda Entonces, Un tercio era lo que tú pudieras ¿verdad? lo que tú pudieras, un tercio y, y, y ya empezó a cortar madera buena en un lugar Pero por la tarde empezaba a caer Cuando menos pensaba que ya, que ya la tarde estaba cayendo Él decía, pues, ¿qué tiene? Y yo ya me sé de memoria tus caminos Ahí nomás le doy cuesta abajo Llego a la casa, ¿me? Porque me cuesta Pero cuando la tarde empezó a caer Empezó a escuchar unas voces Unas vocecitas. Hagan de cuenta que él estaba ya Hacia allá amarrando la, la, la leña Para pa emprender el camino ya de regreso Ya pardeando, ya pardeando Ya casi a oscurecer Cuando empezó a escuchar como una pequeña legata de gente Y él dijo, pues serán ladrones ¿Quién serán estas gentes que andan por acá entre las montañas? Pues me acerco o qué me importa Dijo Jaime, no, pues deja acercarme Y empieza a escuchar, entre más se acercaba Donde, vivía, donde venían a esos, esas voces Empezaba a escuchar Cada que se acercaba Que estaban festejando Sonaba como una fiesta <risa> ...pues se fue acercando de todos modos... ...con cierta cautela... ...con cierta precaución... no nomás a ir ahí... ¿qué, pues, ...¿quién vive y quién vive? ...pues no sabes tú quién era... ...a lo mejor eran algunos maleantes... ...que no se iban a atentar el corazón... ...para darte un mal golpe... Y, ...pues ahí se fue acercando... ...se fue acercando... ...y ahí detrás de unos arbustitos... ahí de unas matas... ...que va mirando... ...que en un pequeño clarito... ...allí del cerro... ...había efectivamente una fiesta... ...donde ocho diablitos... Tomaban y bailaban Ocho diablitos Siete de los diablitos eran muy pequeñitos Asina como niños Como niños de seis años Pero había uno grandote y panzón Él se miraba casi casi Como si fuera el papá de todos Asina mira Prieto así prieto casi casi Tirando a guinda Panzón Y ese era el que como que si fuera pues el jefe de todos. Y los diablitos cantaban y los diablitos bailaban y brincaban. Y entonces, pues nuestro amigo Jaime estaba viéndolos ahí entre los arbustos, ¿verdad? Y se les quedaba mirando a estas criaturas, pues tan tan así, tan tan unas criaturas tan, tan de historias, ¿verdad? Se les quedaba mirando. Y notó que los diablitos bailaban. Mientras los otros hacía, hacían algunos sonidos. Y el que según mejor bailaba era el Grandotti El octavo demonio, el Grandotti panzón. Pero bailaba muy feo. No sabía pues bailar, nomás movía una pata y otra, pero no tenía ningún tipo de ritmo. Entonces Jaime, después de estarlos viendo un rato, como que fue cada vez perdiendo el miedo. Y hasta llegó un momento hasta que Jaime dijo: Ese diablo no sabe bailar nada. Era nomás que fue baila. Pues, ¿sabes de crees que Jaime, adve, aventado como era, salió de entre los arbustos y les dijo: Oiga, pues ya cambia de pasito, hombre. Los diablitos se le quedaron viendo a Jaime. ¿Y este quién es? Pues es un humano, hasta acá huele, hasta acá huele le decían los, los diablitos A ver Dice el diablo mayor ¿Cómo de que no sé bailar? ¿A poco tú sabes más mejor bailar? Pues sí, dice Jaime, yo sé más mejor bailar que usted, hombre Y eso que bailarín, bailarín, no he sido A ver, baila, le dijo el demonio grande Y empezó a bailar Jaime Así era, al compás de, las, de los sonidos de los otros diablitos Empezó a bailar Pues yo no sé si bailaba bien o no, pero al demonio grandote y panzón le gustó como bailaba. <tose> Pues porque él nunca había visto otro baile que no fuera nomás mover el pie izquierdo y mover el pie derecho. Pues Jaime empezó a bailar y echarle ganas y echarse algunos quiebres ahí, pispiretos, da eh, y algunas volteretas que no, hombre, pues los diablitos se las aplaudían con, con, con, con gritos. ¿eh? Y le dijo el diablo, me gusta mucho cómo bailas tú, le dijo el diablo grandote a Jaime. Quiero que me enseñes a bailar. Pues que ya me tengo que ir, señor, le dijo Jaime. Ya me tengo que ir porque ya de noche tengo que llevar una leña para mí para con mi esposa oh pues, pues tienes que venir mañana le dijo el demonio, mañana ven para que me enseñes a todos esos bailes dijo, porque con esos bailes voy a hacer la sensación del infierno dijo el diablo gordo pues es que tengo que llevar mis cosas dijo Jaime «Pero mañana vengo y le enseño». «No», le dijo uno de los diablitos. «No se crea, así dicen los humanos, son rementirosos «Y luego nos echan a nosotros, a la culpa a nosotros los diablos, que nosotros somos los malos». «Nosotros no somos tan malos como ellos, así dicen y luego no vienen». «No, si sí vengo», dijo Jaime. «Tienes razón», dijo el, el, el diablo panzón. «¿Si ¿Sí, qué? ¿Tienes que dejarme algo a cambio?» De tu promesa de que vienes Algo, algo que sea muy preciado para ti Dijo el diablo Y Jaime empezó Empezó a, a decir Bueno, pues qué le dejaré en prenda Para pa, pa, pa que vea que sí voy a regresar Por pues, ni modo de dejarle mi machete O pues, ni modo de dejarle mi lazo O mis guarachis Pues no puedo yo regresarme sin guarachis ¿Qué le, qué le dejo? ¿Mi sombrero? No ¿Mi gabán? Pues tampoco De déjame algo, déjame algo dice el diablo Para ver que si vas a venir mañana Entonces A Jaime se le ocurrió una cosa Le dijo, mire La cosa que yo más quiero es esta bola Que me salió aquí en la cara Esta bola Es un regalo de mis padres Y yo la quiero con toda mi alma Señalando la bola que el tumor sotí Con el que él había nacido aquí Entre el cachete y la oreja Esta bola viera cómo la guardo Como un tesoro Los humanos no tienen mucho estas bolas Nomás la gente especial las tenemos Por eso yo la guardo con mucho cariño Fue un regalo de mis padres Ay, el diablo se le acercó y le agarraba la, El tumor que, que había nacido así la bolota ¿A poco sí? ¿Sí? ¿Cuántos humanos has visto tú? Que tengan esta cosa que tengo yo no, pues muy pocos Y los otros abligos también movían la cabeza Como diciendo Tienes razón Si quieres te la dejo en prenda Para que veas que Para que veas que si sí voy a regresar Le dijo Pues el diablo Mágicamente le agarró la bola al Tomori y Se lo desprendió De la cara Le dijo Bueno, pues me voy a quedar aquí con esta bola de carne y mañana que vengas a enseñarnos, te la regreso, mañana vengo, dijo Jaime, pues ándele pues, y ahí va, cuesta abajo, agarró su tercio de leña, y ahí va, pero que hasta volaba, y llegó a su casa, y su esposa ya preocupadona, porque pues ya era tarde, y verdad, ya eran las nueve de la noche, y llegó él, y la esposa y dice, quítate, como que te veo algo raro, le dijo la esposa, da. Ven como cuando una vez anda manejando en una calle Y luego cortan un árbol y uno no sabe muy bien qué Nomás dice, y esta calle como que le veo algo raro Hasta que ya caes, caes en la cuenta de Ah, pues mocharon el árbol O quitaron el posti de luz Y le dijo la esposa Te veo algo raro, Jaime Y, y, y la bola que traebas, Me la y, Vieja, no me vas a creer lo que me pasó Le dijo Jaime Pues fíjate que... Y le empezó a contar la historia de los demonios. Y vas a volver mañana, le dijo. ¿Cómo a volver mañana, Mensa? Le dijo Jaime a la esposa. ¿A que me devuelvan la bola? No, ya no vuelvo yo para esos lados. Hay que se queden. Pero había un detalle pequeño que a Jaime todo mundo lo había conocido toda la vida con ese tumor en la cara uh -huh. y cuando la gente en el pueblo empezó a ver que no tenía tumor, pues empezó a hacerse preguntas, ah pues cómo le hiciste como le hiciste y Jaime de alguna manera les inventaba alguna historia porque no quería decirles la verdad pero había otro detalle todavía más grande que el más rico del pueblo estaba Jorobao Y quería, como diera lugar, saber cómo le quitaron la bola a Jaime para él poder quitarse la joroba. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que tengo los comerciales encima y tengo que irme señor! al corte comercial. Nos pero pero si, nascuas... si usted me espera, ¿Qué? le voy a contar el desenlace de la historia de Jaime. Y ahora con este nuevo personaje que se integra que es el, el Jorobao. Yo lo quiero ir porque hay cosas que me quiero quitar, Don Chito? Bueno, <risa> escúchalas y a ver si te animas. Ahorita regreso y se las cuenta. ¿Me espera? Sí le sí. espera. Andy, pues. <risa> Oiga, ¿cómo estamos, familia? 49 minutos después de la hora Como que ahora está muy larga la historia, ¿verdad? ?Ay, ya cabe, Tiene eh. cinco minutos, señor? Toda la mendiga ahora con la historia. Como antes, ¿verdad? No, no, antes la, la historia duraban hasta días, hijo. Ay, señor, sí. pero ya somos un nuevo show. Sí, somos un nuevo show, pero pues de vez en cuando hay que volver a nuestras raíces. A mí me encanta, señor. A mí ¿Eh? me encanta. No, ya sabemos. No, sí, eso ya. Sí, porque me has dicho anteriormente que te gustan las historias, ¿verdad? Ah, sí, ah, eh. sí, no se nota. <risas> -あの. Pues ahí tienen de que le estoy contando yo una historia bien bonita. Le voy a dar 10 dólares a Giselle si me dice cómo se llama el personaje principal. ¡Pal de mi historia! ¡Ay! Espéreme, espéreme, espéreme! No. Jaime. Ah, más te vale, ¡Oh! más te vale. Que era conocido porque tenía como una bolita de tumor en el área. Con bolota, el una bolota. Bueno, pues sí. Pues bueno. Yo, estoy, yo estoy preocupado por el jorobado. El jorobado es el rico el pueblo, pérez, ahí está. Es... Si usted acaba de... ¿Qué pasó? Se agarra el lado izquierdo y usted le deja en el otro lado. Pues yo no sé. yo. Pues yo... Lo hago, digo agarra el izquierdo y se el derecho. Bueno, <risa> señores, pues Ay, les estoy cállate. contando la historia de Jaime, un muchacho que nació con un, con un tumor grande aquí. Entonces un día andando en el cerro, andando en el cerro, se encuentra con unos, di unos diablitos bailando, ¿verdad? Y ellos, y Jaime, valiente como él solo, pues les dice que bailan feo y él les empieza a enseñar al diablo mayor y a los diablitos cómo bailar. No, me por los diablos quedan tan prendados con los movimientos de Jaime que le dicen queremos que nos enseñes a bailar, pero ya es muy tarde, yo ya tengo que regresarme y para la casa, dijo Jaime a su, al, al, al, al demonio, pues déjame algo en prenda, para saber que vienes mañana, porque ustedes y los hombres son re bien mentirosos, y Jaime se le ocurrió decirle que el tumor con el que él había nacido era una cosa especial que nomás él tenía, y que se lo dejaba en prenda, pues el demonio con sus poderes mágicos que tenía, se lo quitó. Y pues ahí tiene de que llegó Jaime y el pueblo se empezó a dar cuenta que Jaime es de la bola, pues ya no tenía la bola. Pero él no era menso. Él no quería decirle a cualquiera a cualquier persona cómo se lo había quitado. ¿Tú crees que si empiezas a decir que me lo quitó un demonio que andaba bailando porque yo le enseñé unos bailes, eh, eh, eh, el demonio le iba a... a la gente le iba a, a creer? Pues ahí tienen que en ese pueblo había un hombre que era inmensamente rico, era el dueño de todo. Y, y tenía una joroba, estaba jorobado el viejo. Y le dijo a Jaime, quiero yo que traigan ese Jaime al, al que le quitaron la bola de la cara. Y lo manda a traer y le dice, Jaime, quiero que me digas, por favor, ¿quién te quitó ese, esa cosa que tenías tú? Porque quiero que me quiten la joroba, dijo el rico. No, señores, que la verdad nomás amanecía si ¡No me mientas! Dijo el rico, pues era un hombre recio, jorobado ya viejo edad. ¡Quiero que me digas cómo! Te doy lo que quieras con tal de que me digas y le digo, Jaime, mire Señor, yo soy un hombre muy humilde, y te doy lo que quieras, Jaime. Lo que quieras, quieres tierra, te doy tierra. Ahí por donde vives tengo yo hectáreas de tierra, te voy a dar dos hectáreas de tierra y este, este saco de oro y le di un saco de puras monedas. Pero dime por favor, ¿cómo te quitaste tú la bola de la cara? Y Jaime al ver todo, pues démelo por escrito, no vaya a ser la de malas, pues le firma que estas dos hectáreas de tierra y estos pues, solares de Jaime, y todo, le firma todo inmediatamente allí, luego, luego, y le dije, ahora sí, dime. Pues mire, yo fui al cerro, y eh, en tal lugar, y tal lugar, eh, son unos demonios bailando, entonces yo entré y les dije que bailaban muy feo, y les... Les empecé a bailar y les gustó Y pues ya después me dijeron que volviera el otro día en enseñarles y, y me dijeron que les dejara algo Entonces la, el chiste es que usted les deje algo Cuando usted les enseña a bailar les va Usted dígale que ya tiene que ir Y los diablos van a decir déjanos algo en prenda Para que vengas otra vez y nos enseñes Y ahí eso usted dígale que la joroba es especial Y le deja la joroba Y se las, se las va a dejar ahí a ella Usted va a llegar sin joroba Y ya nomás no regresa ¿A poco así fue? ¿Y por dónde juez Pues tal lugar Le dijo Jaime ¿Cómo? Y al otro día Ahí va el rico Igual No hombre Pues todo sucedió Igualitamente Por ahí de las siete Y siete y media Empezó a escuchar El barullo de los demonios Y empezaron a bailar Y por ahí Cuando más Bailaban allí fellón, Que sale el rico jorobao ah qué se bailan Usted hizo Y dijeron los diablitos, ¡otro humano! Ustedes bailan re feo, dijo el, el viejo jorobao A ver, ¿tú bailas mejor? Sí, yo bailo mejor. Y empezó a bailar él, según enseñándole a los diablos. Pero los diablos empezaron a hacer caras. Ah, este no baila bonito, no, no baila bonito. Este baila muy feo y le dice: No, no, no, no, tú bailas muy feo, tú no sabes bailar. Le dijo el diablo mayor al Jorobao. Sí sé bailar, señor. Y el otro empezaba a bailar, el rico viejo ahí queriendo bailar para convencer a los demonios. Mire, y empezaba a bailar, pero era malo para bailar. Miéntame un rico que sea bueno para bailar, no saben. Y el demonio grandote y panzón dijo: No, no, no, no, no, lárgate de aquí, tú no sabes bailar. No, pues es que sí sé bailar, es que es que yo yo, yo yo conozco a Jaime, dijo el rico. A Jaime, el que vino el otro día. Y dijo el diablo mayor. Ah, ¿conoces a Jaime? Sí, ese maldito traidor, le dijo el, el joro, el diablo mayor. Me dijo que iba a venir a enseñarnos a bailar y no vino. ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo conozco, dice el rico Ah, pues, mira Aquí me dejó el otro día esta bola Toma y se la das y boom Que se la pone en la cara también Y pues, ah, ya El rico, el rico Regresó con joroba Y con una bola aquí, mira, en la cara donde la tenía Jaime? Ya ven por la avaricia Somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón que ya no se ve. Ese. ¡Notiche! Notiche. ¡Al señores! ¡Saludos, amigos de León, Guanajuato! De San Pancho del Rincón y todos los ranchos circunvecinos, bienvenidos a Notiche, Texas! Amigos del MetroPlex, buenos días. ¡California! ¡Las Carolinas, Oklahoma! ¡A los amigos de Oregón Utah, Utah, ¡Nueva York! Está diciendo estados o no no ciudades, ¿eh? ¿Y la Florida? ¿Sí? ¿Cómo no? Está diciendo estados o ciudades. Eh, Britín! Ay, yo soy de puro tomo, Todo Pero este, este tomo se va a más. Lo que digas, si digo hormigas, él va a decir grillos. No, señor. Bueno, eso si sí. Si digo dinosaurios, él va a decir cocodrilos. Le chiste, encanta el pecho. se va... A encimar en la gente Siempre, Siempre. él tiene que hablar él que, op que opinar, que decir, que hacer Él estuvo, él ya lo vivió Él tuvo algo similar <tose> Está bien, pues Está bien, va a callar No te calles, no bien, te calles, calles Pero no. te encanta el pex bien, No te calles, Forky, Ay, ¿Por <ríe> <si>? no, Forky. <ríe> oh, ¿Cómo ¿Por sea, qué, Forky? Se parece a la, la, la, la, la, la cuchara tenedor de lo Del Toy Story Porque Bueno, porque... Es, la, es la estrella principal de la nueva... Sí, también tú aquí eres la estrella principal, hijo ¿Eh? ¿Eh? Entonces, sí. Yo soy Woody Saide es la, la, la, la monita del... <risa> la monita esposa del cara de papa No, Saide es la que sale en la 1, Que es una muñeca toda que la reconstruyeron Se le cae un ojo <risa> Oiga, señores, bienvenidos a Notiche Tengo noticias, digo, tenemos noticias Oye, Notiche... De que tengo una noticia medio rara, medio feyona. Que resulta que descubrieron que las visas, de, que, lo, que con las visas esas que se dan a los trabajadores, que lo están explotando. Ya supo el gobierno. Por sí. Ya, pues sí. Eso este, siempre. Sí, si lo están explotando. Ahorita les digo sí, lo, que di, que lo, no. que, lo que dijo el gobierno acerca de esto. ¡Taen! ¡Firma ley que podría castigar a Trump para el 2020! ¡Les tengo todos los detalles! ¡Además... ¡La nota chistosa del día! ¡Donald Trump dijo, soy la persona menos racista del mundo! ¡Ay, ¡Ah! no más! ¡Ah! Ah! ¡Ahorita se las platico también, Sporky! Ese señor ni se la cree. ¡Ciudadano estadounidense, detenido por más de cuatro semanas por ICE. ¿Qué va a hacer? Le tengo los detalles. De mandota, que va a meter? O lo era ciudadano estadounidense. Sí, lo detuvo Ice hace uh -huh. un mes. Hay deportes con Agapito Padilla, mejor conocido como en la, en la molestación. Y en los espectáculos, hablar de Edwin Luna, la hija de la Guzmán. Y lo que se vaya... Y de los Rivera. De Lo Rivera, Sai García Solís. Porque de que se agarra de un artista hasta que no lo desprime, hijuela. Ay, señores, ustedes Ay. no entienden lo que es la información y las no, noticias, pero no voy a alegar, no voy a pelear no contra le la legis, pared. No. Pero oye, los espectáculos, ahora están sospechando del divorcio de la gaviota, declaraciones del güero Castro reiteran hipótesis de que con Peña Nieto... Hipótesis, no hipótesis. Hipótesis de que con Peña Nieto todo fue una farsa. Diego Luna destruyó matrimonio entre Marina de Tavira y Rafael Sánchez Navarro. Los cacharon en el cinco letras. Guillermo del Toro tendrá estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Le tengo los detalles. Qué bueno el maestro Memo ya que se lo. Arriba mi paisano. Sí, ya ya. La, bien, uh, está, está buena esa nota. Tu paisano Chay, claro. No no es, cierto, no es mi todo, paisano, paisano. Él es de paisano. Guadalajara yo soy sí, de Morelia Michoacán. De Guadalajara ahí, no, es Guadalajara, de Michoacán. No. Mira, si yo sé, de yo sé que Guadalajara y Morelia se pelean, mi reinado, pero no. Contrario. Guadalajara es mi mi, mi segundo hogar es, es mi tierra es mi tierra por adopción pero mi tierra por nacimiento es Morelia Michoacán señores tú eres de Guadalajara. Que no es de Guadalajara no. su mamá me dijo. Hospital ¿no? ahí, hospital dime un hospital de Guadalajara ahí. No no le digas, no, no, no en le digas. En el, no el, le... el hospital civil ahí nací. No, no, no señor yo nací en, en la el cama del hospital civil <risa> a las nueve y cuarenta y tres nacíos ahí. Yo nací a las once y media de la mañana Ay, tí, tí. el cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y dos en el hospital guadalupano el de Morelia Michoacán. No del ochenta En el verano del. No es otoño, no, es otoño. ah bueno. Sí. Otoño Dicho uh, acá 82 Cuando pues me a, no a estudiar ¿Con mano duracón? Ok pues Nunca opinó Por eso habla ahora No se puede corregir Señores Este No ¿Por qué peleamos? <risa> Ay ¿Quién está peleando? Si ustedes son los que me quieren atacar Pero ¿saben qué? No van a conseguir nada Señores Bienvenidos a Notiches. Oiga ¿sí? ¿Ah? Voy a querer también su reempujón ¿En qué Ayer vi que le di un empujón al chino para llegar a los 100, yo quiero llegar a los 50. No, si ¿sí agarraste algunos seguidores chicos? sí. Sí, sí, con más de mil... De 200, ¿sí? Más de mil... Más de mil... Sí. Yo quiero ese empujón. No, sí, pues. ¿Me lo reempuja? Sí, sí. cómo no, hijo. Reempújemelo, pues. Okay. ¿Cuánto agarra? ¡Qué ofrecidota, bebé! No, di la verdad. Más de mil, más de mil. Ahorita le, le digo. ¡Ay, era bien chismosa! A ver, te le digo. Lo, la tengo estoqueada, mira. Ahorita le digo. La tengo estoqueada. A mí me, me, mandó, me mandó mensajes ahí de anoche que estaban los dos acostados y me dijo, ¿ya viste las redes de Saíd? Sí, ya le mil. digo, como mil. Agarra tres mil? Ah, qué bueno, chino ustedes. Reempujada. Ahorita también te, como que era. Señores, empecemos eh. con la noticia el día de hoy. Pues resulta que esas visas de trabajo que últimamente están, da, están dando, las visas J1 para intercambio cultural ahora resulta que se están usando para explotar trabajadores sí algunas empresas de Estados Unidos utilizan para contratar mano de obra barata y explotar trabajadores así invaden impuestos y tienen condiciones laborales que están obligados a cumplir con que están obligados a cumplir con trabajadores formales pues ahora sí que ahí son nulas de acuerdo con un estudio que hizo el Grupo Internacional de Trabajo de Contratación Laboral titulado Iluminando el Trabajo de Verano este programa de verano para visitantes de intercambio que agarran la visa J1, se ha transformado en un, un programa de obra barata que explota a los eh, inmigrantes que vienen por meses, y estamos hablando que son 16 mil compañías al año las que agarran esta gente. Voy a hablar a, a, de lo que yo sé. En muchas comunidades de México, no falta alguien que te dice, "No, pues que ira que vamos a ir para el otro lado, que vamos a sacar una visa y te bajan una feria." Muchas veces los, los, los estafan con un dineral, ¿eh? Lo digo porque yo tengo familiares que, han, que los han estafado. Entonces, pero cuando sí es cierto esto, tú dices, "Ah, ok, ya agarras tu visa y te dicen, "Simón, tú le vas a dar para pa Idaho." A, a, este, vas a darle va Idaho a la lo que sea que haya, en hay que hayan Idaho, tú. Las papas en Utah, ¿verdad? sí Bueno, va ah, a Utah Tú le y vas a Payuta y vas a trabajar en las papas, ¿ok? Entonces tú llegas ahí al lugar de las papas Y te tienen asinado Ahí te tienen ahí, de ahí no sales Es más, tú te pasas tres o cuatro meses en Estados Unidos Y nunca conoces ni la Walmart, güey Casi secuestrado Es eh, 100% señor Y yo tenía un sobrino que se vino con una visa así Y aquí a lo corto Acá para norte de California Y tú, yo una, una vez hablé con él ¿Qué pasó, Vale? ¿Cuándo vienes a visitarnos, hijo? No me dejan salir, tío Me dijo, esto, esto, esto es lo que yo viví ¿Eh? No, siendo que todos No podemos salir ¿Por qué? Porque nos matan Dice aquel mensual ¿Oh, ¿Quién te mata? Pues es que nos dice la señora donde vivimos que no podemos salir a ningún lado Que porque aquí hay mucha violencia y nos matan ¿Pero quién te va a matar? Pues no sé, nomás ella así nos dice Así a todos ¿Y cómo vivís? Le dije, yo, ¿cómo vivís? Pues nada, pues ella nos cobra una, una feria de lo que le pagan. La señora le, le, le, les vacunaba un billetón de lo que le pagaban a ella, a ellos. O sea, ¿no crees que vienen con libertad? Que digas, tú vengo aquí y pues voy a vivir en este lugar y mi cheque semanal aquí está y es mío, no. La raza, ahí ahí hay caciquis que te tumban una feria No nomás la feria de lonche y de la renta Te tumban como un porcentaje de lo que tú estás ganando Todo Lo que sí es que estas visas tienes que salirte el día que te toca Porque si no, ya no vuelves a entrar a Estados Unidos ni de la mano de Obama Si a ti te la dan y se te ven, si el día primero de agosto Y tú no te sales para el primero de agosto Ya no, cuando vuelvas a ir con tu carita allí No me dan otra vez visa, pues no te dan nada Entonces, entonces ya se descubrió esto Esto que muchos de nosotros ya sabíamos Siempre ha pasado Si hacen un billete Porque son temporadas de 3 a 6 meses Y si haces un guatito allí 5, 6, 7 mil bolas Y te andas llevando Pero... ¿Cuánto haces tú en seis meses? El doble, el triple Pero tan, tan, tanto, casi, casi, casi que Con el que te vacuna, así está la cosa Son cientos de miles de trabajadores Que llegan con estas visas Sin protección adecuada Los poniendo en desventaja A muchos trabajadores estadounidenses Entonces aquí, ya algunas empresas Le hallaron, como decimos nosotros en el rancho El aumento Entonces dicen, a ver, si contrato raza de aquí Voy a pagar tanto y tanto En, en cambio, que me traigan unos 200 de A de, de donde sea Y me voy a ahorrar un dineral que cae a boca Se habla que en el 2015 Fueron 16 mil compañías Que contrataron a 94 mil 983 personas Casi 100 mil personas Dentro de este programa Y así está la cosa Vale Así que mucho cuidado Porque si, sí, muchos de ellos Vienen a Estados Unidos Y tú ves que regresan al rancho Parece que vienen de la parcela Nunca conocieron el norte uh -huh. Nunca salían de ahí de la parcela del, del, del trabajo ahí se echaban unas virongas allí el domingo, el sábado hay unas virongas, una carniga asada que alguien le mandaban comprar por ahí con alguien y es todo su norte tengo un compa que venía a Ohio El. Sí. El... Tú todo, te... ¿Todo tienes Pero, chino. Un compa a ver, a ver, que digo. Es que es que no te señor. Sino adelante, yo sí te escucho. Hijo. Él vive en el niño del bautizo. Yo no te creo. La novia ver, de la boda. Él vive en el viejo del velorio. Y, y, y viene con esas visas a Ohio. Ajá. Y los a lo la... No sé qué hagan allá de vacas, leche, I know, a ordeña. Pero dice que sí, les cobran. Las vacas no se hacen, ¿eh? nada más. Pero pe, luego, luego. No te sé casan allá, pues, <risa> ¿no? te no sé que... casan vacas, o se hacen becerros, <risa> o se hacen, se hacen leche, no sé cómo ¿Eh? le hagan. Les dan, digamos, 400 a la semana Pero les cobran donde quedarse Les cobran comida, les cobran de todo Ah, oh, pues ahí es en su agosto y Pero también, si te pones a pensar Gente que viene de México y se va a regresar Si ¿sí te llevas una lana Sí, sí, no, eso está bien yo, Fíjate que hay una parte que tiene mucha razón Porque tú, pero ahí te va el truco El truco es este Que la raza que viene del rancho dice A ver, yo no voy a ganar De esos 400. A ver si va, tú le andan quedando Mm, y me voy yendo, y me estoy yendo muy arriba un 200 dos ¿Por estancia y todo muy es. muy, así, muy así estirado dos la semana? 250, y puede que hasta menos Entonces si yo vengo de la sauceda y a mí me dicen, vas a ganar este, 20 mil pesos a la semana yo traduzco, yo, yo empiezo a hacer finanzas en mi mente y digo, me voy a ganar doscientos dólares a la semana, hijo ay joder, pues vámonos porque son este que son? 200 dólares a la semana. Son cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos a la semana, yo digo, ya en soy. Cali, vámonos, hijo, aunque me tengan allí en un hoyo, güey, yo no le hago que no salga, ni que no sepa ni qué sufrir, güey, vámonos. Pero, lo que yo no, yo voy y vengo y me aviento mis tres meses y me voy con un billete y el rancho y, y, y, y, y vengo bien a gusto. Lo que no sé yo es que, Nos tocaban 400. Uh -huh. No 250. No, no 150. Nos sí. tocaban 400. Es ahí el casiquismo, güey. En esa en esa brocha, en esa brochada. Pero bueno, adelante, Isés. Gracias, compañero. El gobernador de California, Gavin Newsom. Yo tengo un amigo que tiene tan. Pues este vive en California, ahí también, del gobernador de. Un de, de un lugar. Allí. Nomás no más decir, pero ya no voy sin nada. Gracias, chino. Gavin Newsom, pues le dio un duro golpe a Donald Trump y firmó ayer una ley que obliga pero a. Sí, mi amigo acaba de firmar. ¿Sí? Sí, y firmó allí uno de los jeques para. más, digo, pues ya no voy sin nada. Mire. Chido. Chino, ¿ve cómo ¿Eh? piensa usted lo mismo que yo? ¿ve? Pues bueno, firmó ayer una ley que obliga a quienes quieran participar en las elecciones primarias del 2020. A yo presentar... ¿Fui a la primaria? <risa> <risa> bueno, ya no, voy a decir nada, pero yo sí. fui a la primaria, ¿verdad? Bueno, <risa> bueno, las elecciones primarias de 2020 a presentar sus declaraciones de impuestos. Yo también pago impuestos. Tengo un amigo que los hace uh -huh. y es bueno, no hombre. nunca ya pago de 4.200. ¡Ja, cuatro ¡Ya, señor! ¡En serio! ¡Señor! Eso, ¡Eso ya! ¡Eso ya, señor! Eso ya es personal, eso ya, ya No, ya, ya, no ya, ya, es personal gatito. ¿Cómo crees chinito? Sí, sí, señor Así es el chino, exactamente así Es bien exagerado No tengo la culpa <risa> que he vivido Y ustedes no viven, no tienen, no conocen No salen de su casita Atufados ¿Estás en la tuya? Hay que conocer el mundo, señor Nunca estás en la tuya <risa> Por Pero no tiene razón Creo que te estamos cargando mucho la... ¿Me disculpas? No, no, no, no ya, adelante Apúrese que ya son siete y ocho La denominada pasar? ley de transparencia y responsabilidad responsabilidad fiscal, pues ordena que cualquier candidato a la presidencia del país o a la gobernación de California, pues que quiera participar en las primarias, debe presentar ante la Secretaría de Estado californiana copias de los últimos cinco años de sus declaraciones de impuestos. Ahora, recordemos, un que no es nada nuevo de que Donald Trump hasta el día de hoy se ha negado a presentar sus declaraciones de impuestos, al contrario de lo que han hecho, pues, otros, este, hasta ahora de candidatos a, y también presidentes electos. Así es. Entonces, lo que está Generando pues un enfrentamiento más con los demócratas en este momento. Entonces, ya firmó esta ley el próximo año. Si el señor se quiere postular, tiene que pues, presentarlos. Fíjense que hablando de Donald Trump, este dijo que Nay, soy la persona menos racista del mundo, dijo Donald Trump. Ay, ¿Cuándo, no. perro? ¿Cómo, ¿Cómo cree? Señores, ya ve, I am the least racist person there is anywhere in the world, yeah, dijo right. ¿Eh? el señor Donald Trump, y no estaba bromeando, o sí. Él afirmó que la persona menos racista del mundo a los periodistas durante el fin de semana, este señor, pues tan respetuoso él siempre, ¿verdad? Afirmó este que él es eh, eh, la persona menos racista del mundo fíjese si más, hombre. Pues no ve que dijo que estaba ahí bajo. Cuando sucedió el 9B11, que él estaba ahí abajo. Y... No manches, ese señor neta no sé qué se fuma. Hombre, tiene unas contradicciones. Toda su ropa, su marca, todo es made en China. Y según, uy. Ahí está la borregada. Así está la cosa. Y bueno, de esta noticia, pasamos a la del chino, que es la menos importante del día de hoy. Claro que sí, le hablo de Francisco Galicia, un ciudadano americano de 18 años de edad, nació en Dallas. Y él, en uno de los puntos de detención, lo agarraron. Él presentó su acta de nacimiento, dijo, obvio, tú no traes todos tus papeles o tu pasaporte cuando andas dentro de Estados Unidos. Lo detuvo Ice, le dijeron, esa acta es falsa, esa ID no es de verdad, vámonos para adentro. Estuvo casi un mes, señor, encerrado, casi un mes detenido por Ice, hasta que por fin... Eh, pudieron de pudieron ver que sí efectivamente era un ciudadano y ahora está enfrentando una demanda en contra del Departamento de Migración de los Estados Unidos y es que no le creyeron Qué mandón. que dijeron que no que porque era falsa también cabe Decir que el departamento de eh, aduanas, o sea, ICE, dio a conocer que se instalará en Dallas un lugar específico para entrenar a agentes del ICE, para detenciones que se realizarán a criminales, narcotraficantes, pandilleros, terroristas. Y es que hay que recordar que Texas encabeza uno de los tres estados con más deportaciones. Y precisamente en Dallas, señores, Obana. es donde hay más deportaciones. Oh. El 90% de los detenidos han sido en Dallas. Yo tengo un amigo que instala televisión. <ríe> ¿Y o allá sea, van a instalar, ¿qué van a instalar allá? Un centro de Yo tengo un amigo que está, es, es, instala televisiones para si quieren ir. Nomás digo, y porque... Sí, pero este es un centro <risa> especial. <risa> Igualito, viejo. Sí, pues, pero es que así eres tú, vale. Es un centro especial vale. donde van a agarrar criminales, narcotraficantes, pandilleros. Gracias, Chino. Eh. ¿Y Regresamos el reporte con... desde Dallas. Chino Nation. Gracias. Con por aquí. Regresamos con la molestación. Tito Padilla, ¿qué tenemos, hijo? Compañero al regresar las Águilas del la América, bueno, los seguidores les brillan los ojos y les pone de corazoncito. Sí, Memo Ochoa. Sí, el Superman mexicano a punto de llegar al nido también. No, Me va a servir de haber llevado al, al, al Porto puerto a Memo Ochoa y les acá dejar a Marquezina, las Águilas, hombre. Bueno, está bien. No, ya. Nah, yo tengo un amigo también que dice que no, que <ríe> mejor también que pudiera <ríe> bien pues <pero> el <ríe> Tengo un amigo que le va al puerto. Eh. <risa> en de Miracol regresame. oh pues ya mejor regresamos Deporte compañero ya? ándale pues Agapu, regresamos Don Cheto Usted es como Don Cheto que le tiene miedo al internet aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla Concierto al aire y llegó el momento de hablar de los deportes, Tito Padilla. El Porto estrela portero, señores, argentino, jugaba en el fútbol mexicano, las águilas se quedan con el marco abierto, ¿Cómo estás, Tito? luego buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, exactamente, compañero, vámonos directamente, no, no con el campo, con el uh, arco abierto, compañero, ¿Por qué? Jorge, ¿Sí? Jorge Belgard, Be uh, Berlanga el que representa a Memo Ochoa bien, representante de Memo Ochoa, asegura que Memo Ochoa ya dio el sí, lo asegura en una cadena deportiva de México, dice Jorge Memo dio el sí, ¿por qué? porque le mandaron una segunda oferta, la primera oferta la vea, según esto, según esto la rechazó, la primera oferta este Memo Ochoa, y le mandaron segunda oferta, contraatacó las Águilas de la América y asegura ya en un medio eh, deportivo, Jorge eh, ya es un hecho Memo Choa regresa al nido ¿Qué eh, le parece? Eh, pero no tengas, bola, ah, no tengas bolas <risa> Déjalo a él Oye, Zagapo ¿Vale? Vamos a hacerle así sin cíceros ¿Esto es bien o es, es bueno o es malo Para la carrera de Memo Choa. Ahí le va y le voy a explicar Por qué está bien a Es ver. mejor que regrese Compañero, han dado el tingo al tango sí. Y por no durar cinco años En un equipo, en un lugar No tiene pasaporte comunitario Marquesi sí tiene pasaporte comunitario él puede llegar sin ocupar un lugar extranjero al puerto lo que le ha pasado me emociona es malísimo y todos lo sabemos, incluso el chino lo ha dicho, y me imagino más para el chino ¿Qué es lo que pasa? Le ha tocado lidiar con los peores equipos, bueno, con los peores de, entre comillas, no quiero, no quiero, o sea, en el aspecto de que te, pensamos que puede llegar o puede estar en cualquier equipo este, grande de, de, de, de Europa pero como ha estado de aquí hacia allá y no ha durado más de cinco años bueno, pues no tiene pasaporte comunitario y es el punto negativo en esa posición para Memo mucho, compañero. Oye, pero entonces Marchisín, ¿de dónde tiene que, pasaporte comunitario? Tiene pasaporte comunitario, papá. Ah, yo quiero uno de esos, como para entrar a Estados Unidos sin problemas. No, todo no, quiero, es, ya quiero, ya sé quiero, todo quiero. permite, me permite. Tú, a ver, la generalmente pregunta, en los segmentos de los la... colaboradores, el colaborador habla con Don Cheto. ¿Puedes permitir que Tito Padilla hable con Don Cheto y tú callarte el perro, cico? Persona. Hablemos del fracaso de ¿y Memo Cheo, regresa a las águilas. No, la... no, no, no es fracaso, aparte llega a las águilas de no la más... América también. Hoy Hoy salió, no Hijo, compañero, que... denle un tape por ahí a... A... A... Al... Al... al de la primera que murió, que todo ver. Este, ¿Cómo un fracaso, chido? ¿De dónde tú me dices que es un fracaso lo de Memo Chiva. Una carrera para mí exitosa, una carrera en selección exitosísima, una carrera que ha pasado y que se ha tragado todas las verdes. No le han tocado las maduras, se ha comido todas las verdes en Europa, pero ha demostrado enfrentando a grandes rivales. Dime de dónde es un fracaso. ¿De dónde es? Ver, Nunca sino. estuvo en un equipo ¿Dónde? grande nunca, okay. siempre no es estuvo sano. ahí batallando, no es como que digas llegó al Barcelona por ser una, una una gran personalidad es más chicharito, Chicharito que tanto lo critican ha estado en equipos grandes me equipo. me Memochoa me no me admira, y a dónde me regresa me admira, a la América si digas eso eh, permíteme si vas a si vas a divagar si vamos a negar escucha cállate y luego me escucha a me callo adelante la posición de Memochoa es difícil dime un portero que pueda sustituir, en, en, en, cuando, cuando llegó a, a, a Europa, un portero que hubiese podido sustituirme, Mochoa, con la calidad que tenía. Es difícil en la posición de portero razón, llegar tío. a grandes equipos. Sí, tiene razón el sí, chino y tanto. Si llega al Porto, ¿qué hubo? Bueno, el puerto pero tiene, pero... tiene pasaporte comunitario, chino, entiende. Y aparte, el pasaporte comunitario para Estados Unidos no se asunto El pasaporte comunitario es para Europa. El Porto en lugar Llo de me había dicho, aquí también Mochoa, tráetelo para acá. No. Le bueno, ah, como extranjero le cuenta como extranjero, entiende tú también, o sea, no compañero es que aquí sí lo tiene la cabeza y pero Tito, tiene razón mamá. o sea, no, no, no, a, a, ahorita estamos viviendo una era de grandes arqueros en el mundo y era una posición difícil, Agapo así de fácil, y aún así se animó compañero, yo para mí, en vez de decir oh, fracaca, oh, fracaca", para mí, mi respeto para Chiba, el aventarse el ir, el picar piedra, el estar allá, el, el rifarse de equipos en Bélgica, en España, o sea, donde fuera sí. el muchacho respondió para mí, intentó, lo malo para mí hubiera sido no intentarlo ahí subía, yo, yo hubiese visto como fracaso pero no intentarlo, lo intentó él bueno, ni modo, tuvo lo intentó de todos lados, no puede Yo pienso que no vuelve, vuelve con muy buena calidad de américa, a muy buena edad, para seguir siendo el portero de la selección mexicana. Gracias, Tito. Portero medio pelo. Hoy, Hasta hoy. Navas es mejor que él. Gracias. No, Navas es mejor que Ochoa. Navas es mejor que Ochoa. Hasta caballero el argentino que nadie quiere. ¿Quién no está de acuerdo en esto, que Navas es mejor que Ochoa? Ay, le preguntas ahí. ¿no? Te oigo muy callado, Agapo. No, no, no, yo dije que sí, compañero, yo respondí que sí, nada, va a ser ah, bueno. muy, ex, ah, para mí es un excelentísimo portero. Excelentísimo, ¿eh? Compañero, ya cambiando, bueno, vamos al fútbol mexicano, que el día de ayer se jugó la primera fase, la primera etapa de la Copa MX, donde Santos empata uno por uno, ante Correcaminos, Avenado le y mete cuatro goles por uno a los potros de hierro del Atlante, Gallos Blancos cae ante el solcito de Tijuana, dos goles por cero, uno a uno el empate entre, entre los zorros del Atlas y también los de Pachuca partidos para el día de hoy, compañero, bueno, pues aquí los tenemos el día de hoy, jugará Toluca, Alebríquez, de los honores ahí Toluca, Puma, se medirá al San Luis, y Rayados de Monterrey, reciben el gigante de acero, a los Leones Negros, estos son los partidos para el día de hoy. Compañero, ya para terminar y para eh, irme tranquilo después del coraje que viene a pasar el mendigo chino, bueno, México sigue en segundo lugar en los Juegos Panamericanos con este un total de 44 medallas 13 de oro hasta el momento, hasta donde yo saqué la información, 13 de oro, 8 de plata y 23 de este bronce, abajito, a abajito el primer lugar que... Sigue rifándose los de Estados Unidos. Ya bastantes. 28 de oro, compañero. 22 de plata y 16 de bronce, con un total de 64. Pero ahí va. México haciéndola. La umbrada de Cabo rabo, compañero. Qué bonito, ¿Qué le Tito Padilla. Muchas gracias, Agapito. Así me gusta que café. mantenga la calma y que no ¿Qué? caigas a las provocaciones del chino. No. A gritos de puerto gordo, oídos de matancero, y saludos allá al rastro de la vida de Día Jiménez. Señoras Jiménez, señores, sí. síganme en mis redes ustedes, Tito Padilla, 74, soy ustedes usen espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, y por el encargo que les le like a las páginas. Yo me voy, me borro me todo. me desaparece un quien? digo. me digo, ¡Deportes! Tito Padilla, Tito Padilla. Todo, gracias. Solo quiero aclarar que yo digo la verdad. Y como ah. a ustedes no les gusta escuchar la verdad, por eso les duele. Les sigue. Gracias. ¿Con qué regresamos tú también? Al regresar, Don Cheto, ahora están sospechando del divorcio de la gaviota. Declaraciones del güero Castro reiteran hipótesis de que con Peña Nieto todo fue una farsa. Diego Luna destruyó matrimonio entre Marina de Tavir y Rafael Sánchez Navarro. Los cacharon en el Cinco Letras. Y Guillermo del Toro tendrá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Le tengo los detalles al volver. Siéntese sí, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. Un banqueto al aire. La gente que nos escucha aquí en Don Cheto al aire en este miércoles de colgar la asesina en el tendedero, hay mucha información en los espectáculos, un saludo enorme hasta Maryland, un saludo para toda la gente que nos escucha en Washington D.C., también en México, en Jalisco, en Estado de México, en en Guanajuato, un beso y un agarrón de guayón para todos, hay mucho chisme y mucha información aquí en Don Cheto al aire. Oye, empieza con el del Diego, ese sí me interesa, la Marina ya está rucona. No, no, no, Marina de Tamir es guapísima. No, no, Don Cheto, don Cheto, quiero empezar yo, no con lo que le encanta al chino, sino con la noticia que está dando la vuelta al mundo en ¿Cuál momento, es esa? Es la noticia de que supuestamente estaría confirmando que el matrimonio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se trataría completamente de una farsa. Why? La cuestión es que Alberto Atié, que es un exministro de la Iglesia Católica, don Cheto, aseguró en una entrevista que José Alberto Castro o sea, el güero Castro, hermano de Verónica y ex de Angélica Rivera, todavía seguiría casado con la gaviota de, la, de forma religiosa. Dijo que nunca se llevó a cabo la anulación y solamente dijeron que un matrimonio en la playa no valía pero nunca hubo una anulación para poderse casar ella en la iglesia con Peña Nieto. Después, el güero Castro animó las llamaradas de las dudas al declarar a varios programas que eso fue una verdadera, y dice, ¿cómo decirlo? Creo que solamente es parte de una institución, para mí el matrimonio es la iglesia... Preguntarles algo, chavalada, Irin. Uno siempre anda deseando ganarse la lotería, no hay nadie que no quisiera ganarse la lotería, ¿va? Ah, we, we. Entonces, eso es una posibilidad en quién sabe cuántos millones, ¿verdad? Claro. Que te gane la lotería. Pero si yo les preguntara a ustedes, yo con esto me conformo, ¿Con qué se conformaría a tener? Ya sea con una cantidad de dinero, o con alguna cosa, eh, que usted diga, yo, aunque no me saque la lotería, pero con esto me conformo. O sea, ah, digamos, yo ya sé. No quiero ganarme decir... la lotería, pero. Con un Mercedes Benz, con una casa de cuántas recámaras. Sí. Yo no, yo con esto me conformo, o sea, si tuviera que decirle a alguien, le vamos a dar chance de que uh, va, va a haber una oportunidad de no de sacarte la lotería, pero ¿Qué quisieras? Que no fuera a sacarte la lotería. Mm. No se vayan a ir a, pues yo con 50 millones, no pues, no, no, tampoco, ¿Verdad? Algo así. ¿Algo algo... Humilito, Otra cosa ah, que dijeras bien, si me dan esto, a lo mejor. Ah, con con te... esta, la lotería no, pero con esto. Va. Va. Me gusta. Eh, no, no, no. Si va a decir dinero, no se vale más de un millón, porque luego lo estoy limitando. Sí, sí, sí. Va. ¿Qué limitarnos no, para no, hacer no, en no, verdad no, líder? No lo pongan dinero, a lo mejor una casa, como dice usted ¿no? Pero yo ya tengo, yo ya tengo el la... Yo ya tengo la mía también. Ok, a ver, pues vamos empezando. pues con mientras esto okay. le llamamos. Don Cheto, yo quisiera una casa aquí, una en México. No, no, Ay, no, no, no, no, chiquita. No. Vale. No, pero... No, sí. una casa aquí, una en México, no, tres no. viajes por ay, año. Ay, ay, chiquita. Chiquita, un serio. camionetón y un carro deportivo. Ay, ay ¿y tu paleta de qué la querés, Juango. Sí, te, te pasaste. ¿Qué la no. querés, Juanga? No, primero que. Dijo, yo me conformaría, don ocho pero eh, por eso, yo no te socorre, porque es bien pilliche, chico. Sí. Hombre, también se enojaron. Don sí. ¿no? siento ¿quién, quién dice que, que Dios no me socorre? Dios me socorre todos los días, cabrón Es una casa Amor, aquí, ay, una casa. Ya veo a Dios ahí, a ver si ahí qué querés. No, una recerto. casa aquí, una casa allá, y tres vatos en cada casa. No, ¿de dónde? Sí, no, no. Hombre, yo, ya de yo ya tengo la mía don, chito. don chito. Yo me enojé, Diosito, hasta de enojada a Endorcito ahorita. Yo si, sí. no, yo si no me la saco... Esa ay, ay, ay, ay, ay, ay. es otra. Y tú ya te fuiste a otro tema. A ver, Estamos fe. hablando de no, Ay, no, ay, no. ay, que le pides. Sí. ¿Tú sabrás? Sí. Yo, si no me saco la lotería de me con... conformo con una casita. No tiene que ser un residencial. No. O que sea le una casita. Ni la, la huella. Ok, nomás quisiera una casita así. Con, eh, Quiero cámara rec... ¿Cuántas recámaras? y, y, y... Unas tres para que va, A ver. Unas tres. Ah, ah, ah. No te conformas. ¿Cuántas este, casas tienes? Nomás con vista al mar. Ay la. Hoy la otra la es, humildi, la... la humildi aquí le dice, yo pensé que iba a ser una casita de tres recámaras y una yardita. Ah, no, con vista al mar. Ah, no es no la señorita Kerry, oh, vista al no mar. No se conforma. Mal. Tiene una tiene una de... en Marina del Rey. Yeah. Tiene una en Candito Beach. Tiene otra, no. Sí. En Santa Bárbara. Ay. No, no, párale. Puede ir a Santa Bárbara cuando quiera. <ríe> a ver, párale. tú chino, ven tú. No, espérense. Échale no. humildad, eh, guango Lo voy a pensar, lo va a pensar, pensamos. Okay, vamos, alguien este. Ay, Doncito, se trata de pedir porque tenemos que ser humildes. Porque Diosito, porque Diosito no se enoja, a Diosito, pero. Álame, ah, estuvo sencilla, pero, eh. Pero, oye, también pues por eso no nos ocurre Dios. ¿Qué? Todo que muy vale. O sea, el, pues, bueno. Quiero un negocio próspero y productivo no, Que me dé dinero para comprarme No, algo. no, no No, ¿no, no puedo decir eh, puedes decir eso Puedes decir yo con que Con tener un negocio de burritos O de tacos O una lonchera, Así sí Pero no puedes decir Un negocio de próspero y productivo Con 40 empleados Y, y un ingreso y, mensual y, ¿no de. Te nada? volaste la barda No te vuelve la barda ¿sí? Get, your feet, ¿Ah? Get ¿Ah? your feet on the floor Get your feet on the floor What does that mean? ¿Cuántos pies en la tierra? Ah ¡Qué chafí on the floor! ¡Cáteme! ¡Cáteme! <risa> Mire, yo pensándolo bien, lo único que quisiera, no ganarme la lotería, no quiero casa, nada. Nada más con que hubiera en mi cuenta cada mes tres mil Que a lo mejor Deme. me dejaron una herencia. ¡Ay, pobrecita! ¡Tres mil cada mes, tres mil! Tus hijos, ¡Ay, tan okay. lindo que eres! ¿Ves? ¡Mira! ¡Tres mil bolitas al mes! ¡Al mes! ¡Con eso puedo vivir! ¡No tengo que trabajar! Te tiene que alcanzar a gopa. papá. Tres mil boletos al mes. chiquita. O que regreso. Ya si yo más, si no, para no irme. Es que Cuando pues bueno. hemos dado el número seis, seis, 446 6653 Ok, la pregunta es: no necesaria, no, no, la, usted no puede sacarse la lotería, pero ¿con qué se conformaría? ¿Con okay, tener claro. qué? 3.000, no, que sean 5.000. No, ahí no, va no. la avaricia, güey, ya luego, no, güey. Sí, ya vi como que 3.000, no. La no, avaricia, chico. No, ya, ya, No, sean avariciosos, son. Ya con 3.000, chino. No, claro. Tus no, 3.000, mi hijo. casa, no, y ahí la hacemos un, los dos. Yo con 500 perros, dólares. No, ¿cuánto, ¿qué perro va a hacer con 500 al mes? Porque yo no soy avaricio, yo nomás quiero para sobrevivir. Voy con Adolfo, Lina, no era un amigo, Adolfo. ¿eh, ¿Con qué se conformaría si no fuera a sacarse la lotería? Bienvenido, buenos días, ¿cómo está por ahí? Al por Saludos viejos Ahora sí, ¿con qué te conformarías tú, Vale? Yo no, quiero, yo no quiero sacarme la lotería, yo nomás que me dieran papeles, soy feliz. ¡Bien! Pero, pero, pero. Ay, eh. Eros, a mí bello, me mandaron bro. eso también, la eh, la Sofía. Bien. La raza se porta bien. No eh. we talking, no eh. we talking, eh. Somos sencillos. ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! ¡Pediste tú dinero! ¡Tú tenés todo menos ser sencillo. Eh. ¿Que me den de sencillo? Mente eres sencillo! tú Que me den seis mil al mes, señor. hoy oh, no, mamá. que tres mil ya vas a ser seis mil, no, hombre, por eso yo no socorrí. <risa> unos papelucos! Para eso tiene manos. No, mano. no, no, no, los papeles los yo puedo seguir de mojado todo el tiempo. Jerry. No Jerry from the LBC, a mí Jerry, qué, ¿con qué se conformaría viejón? Buenos días viejito, Buenos ¿Cómo días, estamos? Días. Ah, el puro mi... ah. Ah. viejo, acá vamos a ser sencillo, nomás una casita, tres recámaras, con cuatro departamentos en la parte de atrás, o sea, que se que se pague sola, pues. Sí, no, sí, sí, está Ay, bien, está bien, no voy a meter con sus sueños, nomás en el de los sueños de mis colegas, sí, porque tengo. No, la... no, dígale, no, dígale no, a Don Huevos no, no, que. Ay, señor. Sí, es cierto, Don Huevos acá. Ay, a todo. ¿no? Casi... no, no, pues está bien, o sea, Pues sí, sí, yo creo que con una de tres recámaras pagada, ya para qué le mover. A ver, ¿por qué me criticó la mía? Yo dije tres recámaras. Sí, pero tú enfrente de la playa, hija, mejor. Con una enfrente de la playa, tres recámaras, compras una de tres recámaras y dos garachis para tres carros cada uno, ¿me? Ay, ah, déjeme soñar, payo, pues, Está bien, pues, está bien, ya no va me a meter en los sueños de la gente. Ya. No. Ellos sabrán. Mira, aprendan a ser humildes como el Chapis. ¿El Chapis eh. qué? Él, él dice que con saber operar pues es humildad. Con aprender a ser productor, es humildad. Uy, ahí está tu amiga. Todo pues aprende. Te no, la cara, güey. No, pásame a Yané, pásame a Yané. Yané, Yané, Yané. Este, ¿con qué te conformarías, Yané? Yo te amo, Yané. ¿Por qué te conformas? Yo lo amo más. Lo veo. Todos los días hacen Tengo Talento, Tengo Talento, y ¡muah! Digo, ¡ah, ¡ahí está mi panzoncito! ¡Ay, ay, ay! Lista, que, no lista. me veo como que me repapalotea mucho la papada ya, mi. No, usted se ve súper, no se preocupe. También oh, es exagerada, no pasa todos los días, Tengo Talento. Te ¿Cómo chavo, no? Ninguna, no, o sea, no? No, pero, no, pero no. ya los grabo y los revejo. Ah. Oye, ¿qué, qué, ¿con qué con qué te conformarías tú ya? Né? Ay, don Cheto hermoso, yo me conformaría con una casita donde ya no tenga que estar solo rente y rente oh. y tirando el dinero que, A no ver, que Quiero que me la describa la casa, ¿cómo sería? Ay, no importa el lugar, no tiene que ser en Beverly Hills, ni allá en la cima de la montaña, ni en el mar, no me importa eso. En el lugar más pobre si quieren, pero con que tuviera... Cuatro cámaras porque tengo cuatro niños y dos baños uh -huh. porque pelean por un baño. Ay, y ay, sí, sí. ay Claro. Ay, un día, primeramente, ¿cómo? Oiga, oiga, oiga, ¿por qué no? ¿Usted por qué no limita ahí? ¿Por qué no limita? No, yo no limito. Ya, porque, ¿Y ¿Por qué nosotros ¿Por no ¿Por sí? Porque ustedes quiero que le echen ustedes. O sea, ella sí puede tener nada. casa y. Nosotros no. Ella está pidiendo un cuartito para cada niño. Pero no está pidiendo ni en el mar, ni ni con alberca, ni nada. Pero que A tiene uno que uno mano. sueñe en grande. Claro. No, sí, todos peguen. podemos soñar, sea lo que sea. Sí, sí. con Mónica de Bakerfield. No trunque nuestros sueños, señor. Ah, pues échale humildad, échale humildad. Usted es un infiltrado, ¿verdad? Sí, un infiltrado. No, nuestros... infiltrado de Dios aquí que no le echan humildad. Ah, los sueños. Mónica, ¿cómo estamos, Mónica? Buenos días, don Cheto. Buenos días, hija. ¿Con qué te conformarías tú? con trabajar con usted toda la vida pero no, que no me te vayas a rayar Ay, Mónica, ¿vieras cómo me anda haciendo falta alguien ahorita? No. Estando incompleto, nomás estoy yo solo. No, ahí, Ay, señora, sí. por favor, chiquita. Ay, chiquita. Aquí trabajo yo solo aquí yo, ¿me? aquí trabajo aquí. Trabajo con unas sanguijuelas que nomás están aquí chupando mi la sangre. Señor. ¿verdad? Es que no saben lo que es trabajar trabajar aquí y con usted. Deje que vengan. Ni una no, semana aguanta no, La verdad, no, no soy muy. Que mal. vengan a trabajar un día que usted viene bien desvelado, que nomás durmió dos, dos horas. horas. Por tengo talento. Viene con una a ver cara, si lo aguanta. Que viene un insoportable sí, que no se le puede hablar. No, no, lo van a, a ver, aguantar. aguantar. Que le decimos, Don claro no. vamos a hacer esto. No, esto, no, esto. Nos no. ignora. El y otro día viene viene y se me ocurrió esto. Y así de, güey, te lo dijimos ayer. Lo dijimos ayer. Digo, Venga mi impasible. ¿Y a ver? Voy con Carlos de Guanajuato Carlos, carlocos ¿Tú con qué te conformarías, hijo? Viejón Yo me conformaría con un viaje A la playa, a cualquier playa Para llevar a mis padres, no las conocen oh. No estoy muy grande de edad, tengo 20 años Pero Yo quisiera llevarlos a conocer, aunque sea Un día a la playa, porque se me están haciendo viejos ah, y, y, ay, A ver, a ver dura. ¿Y por qué no los has llevado? No, no. Pues, pues al, con, ¿Con cuánto armas no para llevarlos? No, no estoy muy especializado en... Un trabajo así que tú digas, ay, gano tanto, no, tengo 20 años. Oye, ¿en, ¿en dónde vives? En Guanajuato. En Guanajuato. San Francisco del Rincón. En oh. Hombre, pones en la tele un video de la playa y se acabó, es una realidad. Ay, y no no. Es no, es pero así. fíjate cómo le echa la humildad a la gente y vale como... Un no tra... eligió, fíjate, es algo, algo muy, muy tangible, ¿sí es tangible? Sí, tangible. Ah, tangible, ¿qué tan, decir? Tan, tan N, tan tangible. tangible. Tangible. Sí, por lo que yo, taji, tangible. Con N, tan. No como tajín, tan. -tangible. tan -tangible. Ay, es que van a ir a la playa con frutita y tajín. <risa> eh, por eso es tajible, porque van con una fruta picada. Mire, está bueno. Eso, está. espérate, espérate, tú. Oh, ah, está humilde. Mira, gente que le echa humildad. Es lo malo de ustedes y por eso. Ah, Ojo, porque todos, la mayoría, todos ustedes y ustedes, solo pensaron en ustedes. Ah, claro. y aquí, gala, chiquitas, cómo no. Eh, aquí la gente ha hablado a decir: Mi sueño es, y, y, y, y siempre ponen a alguien. Ay, a chito, usted no puede pensar que mis sueños son solamente es mío, tú no, usted no sabe toda la gente que yo voy se a, va involucrada. a todos él es un sueño tangible porque si él se junta a unos 10 mil pesos en un futuro con 10 bolas va a Mazamitla o a Puerto Vallarta una playa jalisciense que no está lejos de San Pancho del Rincón que llega en 5 horas sí cinco horas cinco seis horas nice. edad, llega manejando en camión se puede ir, a ir ahí de ir a parar y con 10 bolas 15 bolas más un ventón que está de la tisnada, la puede armar pero es un sueño y él está muy joven para que lo haga señor, aquí también pensamos, usted no sabe todas las morras que se van a beneficiar las mamás solteras con el dinero que me van a dejar, dejarles ahí en el buró, mira, así tencho. Bueno. Ay, no puede ser, Voy a eh, llenar eh. a muchas mamás solteras. Un millón de dólares, don Cheto, y Federica Gómez. Ok. Acá dice, ah. me conformaría con tener dinero asegurado para pagar la universidad de mi hijo y una casita. Ves, dice nuestro amigo Gustavo, yo ya tengo casa, pero me gustaría nomás tenerla pagada, ves, ves, ay, con la gente le echa le echa le echa la humildad. Ay, don Cheto. Una te... noche con Giselle, mmm, ¿cuándo, güey, mejor una casa, hijo. Una casa y un corvé. Nomás coge una, está en tubo acelerado. ¿Por qué lo limita? No, está sí, bien, sí, corvé. Para... No debemos ser así. Eh. ¿Cómo nos critica nuestros sueños? Una siete pa... siete casas, don Cheto, dice, y vale, León, mira, fértelo. Ah, bueno. Fértelo. Pues. Eh, eh, el mensu no vino hoy, fíjate. Siete casas, una para vivir, cinco para rentar. <risa> Tiene, mente Entonces eran seis ¿verdad? ¿tienes que tienes? Una para vivir y mire, cinco para rentar No, este auto es que la otra es para Bien. amante <risas> ah, No quiero oro, ni quiero plata Yo lo que quiero es Yo, ¿sabes con qué me...? Con... A ver, ¿con a qué? Ver. Yo con una flor Ay, qué bello Con una flor Una ah, ¿flor? Ah, flor Una flor el 2019 <risas> ¿Sí? ¿Sí? No te muevas, no te muevas Que seguimos con más de Don Cheto al aire <risas> Oiga, familia, buenos días como quiera que sean hey, andamos hey. al, al puro millón, millón son, son Podemos hablar del amor, del no. amor, del amor. Ay, ay, no te gusta el amor a ti, Giselle. ¿Por qué te quieres de gomitar? La neta, no, noche. ¿A poco no eres una persona que, que se enamora? No. No, no te gusta el amor porque. ¿qué? Me gusta ver a la gente enamorada, a mí no me gusta enamorar. ¿Pero por qué no? Porque te sientes tú. Pero, ¿te sientes tú como vulnerable o, o porque sabes que en algún momento el amor te va a decisionar? Creo que es más el lado de la decepción. Pero es, es, perdón que te diga, pero es muy tonto. Es como decir, ay, yo no voy a comprar casa en California porque se me va a caer y con un terremoto. No tengo temblor. Y you uno know I mean. Pues es la realidad, cheto. Es que a Giselle le gusta recibir. No da. No, no, no, yo creo que es muy interesante Y de tu postura, ¿verdad? Tu postura Ajá Que no te, tú crees que mejor no te enamoras Como que para qué, ¿verdad? ¿Para qué, don Che pe, pe, Porque van a romper el corazón Porque crees que te van a romper el corazón En un momento En un momento uh -huh. Sí, te va, pero... va a haber una decepción en tu vida, verdad? Sí, prefiero no ahorrarme todo eso. Tú eres enamoradizo, ¿no sabes tú, cheno? Yo sí, ay, ah, yo soy. Pero yo creo que tú no eres enamoradizo. No, yo este no eres nomás, nomás eres muy tanga suelta. Sí, eres, te, tienes el ego, tú muy madriado y entonces <risa> tú crees que a través de, de tener mucha intimidad con con diferente tipo de mujeres algo a, algo llena en ti, pero no, enamoradizo no te bebió. No, no, no, no, no. Sí, sí, la verdad. <risa> la, la, la, la, Sí. La, la lo neta, que yo chino. creo lo que yo veo que yo, es lo que yo percibo no digo que tenga yo la razón yo que sé pero tú no enamoradísimo eres Eres caliente Ey. correcto bravo señor. O sea, amor a las aplaudo, mujeres. no pero no le das amor a la mujer le no, das no. Les, les das una, un momento de decepción de no un momento no, de... De, de, de sexual a lo mejor de cierta perrón. sí yo no digo que no esté perrón pero no es amor el que Les brindas, Eso placer, me, es un placer placer, placer. Ah, ahí sí Entonces, en, pero enamorado, ¿tú eres enamorado? No Enamorado no ¿Y sí qué iba a ser enamorado ni a su...? Entonces estoy aquí con dos personas que no son enamoradizas Uno, sí. uno porque es de carácter duro Y Giselle porque ella cree que al final de cuentas Está como tu mano Después del amor viene el, el, declive. El, el declive y viene la decepción, ¿verdad? El, yo pienso que el amor es así como muy momentáneo en la cosa Eh, el amor es momentáneo, químicamente, sí. este Químicamente es momentáneo, pero después, pero el amor puede ser eterno, el amor eterno. Neta, neta, ¿usted sigue enamorado de Carmen? Yo, yo soy muy enamorada yo, ay chiquita, yo estoy como la canción de, de, de los caminantes, What? con una mirada, con una caricia y ¡zas! Ya ya cayó. Cayó. Pero hoy voy a hablarles del amor, de más o menos del amor que... Que se nos va de las manos por nuestra culpa Tengo a aquí ver. una lista que hicieron Especialistas, raza que sabe De actitudes que alejan El amor A, a la pareja de ti Es como G Estas actitudes hablan mucho del lado que hablaba Giselle Que ella se, ve, se va a decepcionar Tarde o temprano yep. O sea, se enamora, pero van no, yo Entonces, no ¿Cuáles son esas se cosas? Eh, eh, ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cuáles son esas actitudes? Que hagan que nosotros nos desenamoremos, por así ponerlo, de la persona eh, de la que estamos enamorados. A ver, voy a hacer mi lista. Don Cheto. Haz esta lista, porque yo creo que te va a servir mucho a ti esta lista. Uh -huh. Y más que hacerla, piénsala y di, si sí, cierto, esto me desenamora a mí. Y yo ah. creo que no se desenamora a todos. Entonces, vuelvo a repetirles, voy a dar la lista de actitudes que, eh, que, ale que te alejan de tu pareja. O que alejan a la pareja. Si tú las tienes, te van a dejar de querer. Y si tu pareja las tiene, no vas a dejar de querer. Ay, ay, ay, ay, ay. A ver. Son varias. Pero vamos, vamos una por una, ¿les parece? Va que va. Después de la canción, regreso ay, con esto. Ya mi pluma y tú dices que te ale que alejan a la pa a tu pareja de ti o que te estás alejando si es que tú tienes esas actitudes de tu pareja, y cualquier rato te van a mandar ¿Cuántas a la son? Nada. ¿Cuántas? Son diez, ¿Diez? Sí. Ah. Regreso Tú y yo mis labios besando tus labios, no sé piénsalo Tú y este sábado bien intestados, no sé piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella, pasando al gusto sintiendo atracción Dire tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la ver de emoción, piénsalo. 10 cosas que te alejan de la pareja oiga pero sabe qué así ah, ah, le voy a decir algo eh, los hombres no no somos enamoraditos somos calientes no, no somos ah, para los hombres no ah sí no, no, es cierto señor. Don Chito. Ah, yo su, yo soy bien enamoradizo ustedes se enamoran cuando tienen el cuerpecito Y cuando sí. lo están estrenando, sí. ay, ay, eh, no nos no sí. soy. Pues yo no soy macho, yo sí soy bien enamoradita. Ya y que no, se aburra. No, no, una caricia y ¡sás, ya cayí. Oiga, 10 <risa> cosas, atención, porque esto nos va a servir mucho. Si tu pareja hace estas acciones, te está, se está alejando. ¿no? Tú vas a acabar por, por mandarlo por por a mandarlo por, la goma. ¿sí? Y si tú las haces, te van a mandar al carajo cualquier día de estos. A ver, dígame, Ahí dígame. Va. Primera acción. Teresa. Actitud, primera actitud que, al, que alejan a tu pareja de ti. ¿Vamos de 10 a 1? Sí. Ok. Es lo mismo. Es lo mismo. No tiene, no tiene orden de... Ok. No aceptar sus errores. Señores. Cuando tú no reconoces tus errores, que la regaste, tu pareja pierde cierto cierta, respeto. respeto o a cari cariño por ti cuando ah. tú no eres capaz de aceptar que la regaste supongamos que tú tienes 100 puntos cuando tú no aceptas que la regaste pierdes como 10 puntos ¿tín? con ella okay. o con él El no aceptar. Regularmente los hombres este, aceptamos más que las mujeres. ¿Estamos de acuerdo aquí o no? Sí, la sí, mujer bien. no, la mujer no pierde. Empata cuando mucho empata. El día que la mujer acepta que está mal, no uno quiere hacer hasta fiesta, y No, aceptó que está mal. Yo tengo 50 años de casado y una pura vez Carmela aceptó que estaba mal y yo lloré. Yo lloré. De la felicidad. Y de la fe... No quería parar a creerlo. Volvió a creerlo. ¿Eh? Yo lloré. Número 2. Cuando eres controlador, estás alejando a tu pareja de ti. Control ah, sí, esa es uh, sí. definitiva. Si tú eres controlador de no dejarla o no dejar lo que él tenga su vida este, eh, aparte de ti, uh -huh. vale. controlador en cuanto a lo que gasta, lo que consume, lo que sale, lo que, lo pone. que habla, lo que se pone y lo que no... Controlador, como tal cual, como se entiende, estás alejando a tu pareja de, de ti si, si eres controlador o controladora. Hasta ahorita, ¿estamos de acuerdo con esos dos o no? Sí. Yo sí. Número tres. Te, cuando te creen mejor que los demás. Sí, señores. So... Sí, que, que eres muy soberbio, muy. Urgente, que no, yo sé. Por ejemplo, este. De siempre decir. Yo. Esos comentarios de soberbia No a todas las parejas les gusta que seas tan presumido O tan soberbio ¿Eh? También esas cositas te, te quitan puntitos Ante la pareja ¿Y hablan chino? No, yo soy sencillo Ay, chiquita Yo soy favor. sencillo y humilde ah, La voz y que del pueblo Que se autoproclama ahí la voz del pueblo Yo no me autoproclamo, la gente, no, la gente. Yo estoy aquí por la gente y para la gente You're from a city, boo You ain't from... Oh, bueno, también para la gente de la ciudad Número cuatro Resulta. Que no tenga auto, que no te critique cuando debí Aunque usted no lo crea, también no decirle las cosas malas a la pareja También aguitan. Por ejemplo, chino, tú eres novio de Giselle, no te no, no estás bosteceando que te están grabando perdón, para perdón, perdón. Pa la qué buena live y tú bosteceando acostado. Ah, oh, no, no te acostado. Sí. Ok, Si tú no eres capaz de decirle a tu, a tu a, a Giselle que es tu pareja, oye, ahí estás mal, ahí está esto, no debiste hacer eso. También, o sea, no perdiendo... criticarla. No, es malo criticarla y también malo no decirle que la riega. Tiene que haber una mediación allí. Si nomás le dices y lo bueno, esta te va a decir, pues tú nunca, este, no, siempre nomás me dices cosas buenas, nunca me, nunca me no dices es como por ahí la guía que debe llevar. Ay, pa' guiarme a mis papás, Don Cheto. Gírala, gírala, gírala. Cotorra furé ¿eh? Así con, con esa actitud, Cotorra furé, viré. No te a dejas. Yo no, les, yo no, ¿por qué? Número cinco. Entonces, digamos le, que le vamos a poner crítica lo bueno y lo malo. No, que seas capaz de decirle cosas que la hagan crecer. No nomás cosas. O sea que también le diga que no, no, que no nomás le diga lo bueno, también le diga las cosas que hay que mejorar. Ok. Crítica constructiva. Demasiado negativo, es una persona demasiado negativa, aleja. A la Le otra blancho. pareja. No, soy si, negativo. Si tú eres muy negativo, estás alejando. Te estás alejando de tu pareja, si tu pareja es muy negativa, se está alejando de ti y son de las acciones. Oye, a mí me quedó que con la gente negativa. Oh. Te van a alejar de ellos, ya Negatividad. Está. La persona que exige confianza en lugar de ganársela también. Si tú eres uno que dice, "Tienes que confiar en mí, pero no te la ganas." No, pues no está chido. Eso es una acción que también te puede te puede alejar de tu pareja. Por ejemplo, Si a mí ya mi esposa me agarró De cateme Con otra muchacha uh -huh. Y luego yo le digo, confía en mí Pues, no, no. me estoy ganando su confianza claro, ¿no? claro que no verdad Entonces, exigir confianza en vez de ganársela al, Te aleja de tu pareja claro y Las personas que todo el tiempo Necesitan apoyo Porque todo el tiempo Traen algo atorado También te alejan de, su, de, la, de la persona amada Entonces, esa que. Si tú eres de esas que todo el tiempo. Si yo soy un hombre que todo el tiempo ando con mis achaquis y mis depresiones y mis ansiedades y, ay, sí. y mis problemas. Y. Ay, también enfada. También enfada que nunca andes bien. Eh. ¿Sí o no? La verdad que. Si sí. tu ruca, chino. Si tu ruca siempre anduviera así en, en, en su mundo, en sus infiernos Siempre allí, siempre allí No quiero salir en, en sus depresiones No, oh, no, pues la abre No, oh, también, Esta también Ya lo dijeron los sabios Un, un enfermo Enferma al sano Sí. Ah, está. Esa, esa está buena. un sí, enfermo, un enfermo pero... enferma a los, an, a los sanos. Enfermo. Sí. Es que la, ocho? la número 8, no cambiar el comportamiento que ya de por sí les ha estado ¿Cómo? a ver cómo está eso. O sea, por ejemplo, eh, a lo mejor tú haces algo que a tu pareja lo pone bien incómodo, uh -huh. ¿verdad? Y yo siempre he dicho que el matrimonio son pequeños sacrificios diarios. Okay. Si tú eres fumarolas y a mí no me gusta que fumes. Y tú no estás dispuesta, al menos no fumar en delante mío, o no llegar con tu de esa cigarro, eso también te está quitando puntos. ¿Y uno guareme? Ok, got it. Y vamos a ponerlo, aunque le duela a quien le duela. Si tú eres un vato bien pedoti y que el fin de semana en vez de andar con ellos y sacarlos por ahí, a que les dé el aire, a comprarles unos nachos en el Swanmi, en la pulga, y prefieres tú estar caguameando en el garage con tus compas. Tu pareja te está quitando punto y viejón. La mera neta. Okay. Porque no cambias tu comportamiento. Que no le gusta. A ella no le gusta besar borrachos el sábado a las 3 de la mañana. No le gusta. Yep. No le gusta levantarse con un crudo totote allí, ajediondo. Son comportamientos que no les gustan y tú no haces nada por cambiarlos. Make sense. Sí, allí. Ahora, la, ah, la ay, número nueve es totalmente lo contrario. Personas que quieren ser perfectas, que toque, que quieren perfección y exigen la perfección. Uy. Eso es mucho para la mujer, que ay. quiere y que todo esté acomodado de cierta color. Yo tenía un amigo que tenía una esposa, se divorció. Por, lo... por el bien de los dos, la verdad. Que si él agarraba una camisa del, del closet Y luego decía, no, esta no me, no me queda Y la volvía a colgar En otro lado En otro lado donde no iba La señora se volvió loca No Mira, vale Ay, yo soy poquita. ay, ay, que así no va Que va por colores Que, que, no, que nomás la colgaste a lo loco no, La tenías que ver abrochado para colgarla y abrochada No, pero eso y es exagerado es No, vale. no, no Entonces esa perfección también diste, oyes Oyes Sí, no ser tan intenso, pues ¿Qué onda con eso? Acuérdense en una cosa, mujeres Los hombres nos preocupamos por cosas grandes Y ustedes se preocupan por cosas chicas Ok, pero estamos de acuerdo, por ejemplo Una señora que es ama de casa Y se la pasa todo el día lavando, planchando, cocinando Y que se lo deja así bien bonita Su ropita, al marido, bla, sí. bla, bla Pero ahí te va Y hacen eso, pues si y va a sentir no, gacho ni Ustedes están bien, ni nosotros estamos mal O sea, nomás es diferente forma de pensar Los hombres pensamos en cosas grandes Y ustedes en cosas no, pequeñas I know, I know. Nosotros pensamos en, en qué van a comer Y cómo vamos a pagar la renta Ustedes piensan ¿Tú crees que a uno de hombre le importe Que una camisa blanca esté entre las negras? No le importa Pero a lo mejor la mujer lo hace así bueno, Para o... tenerle sus cositas organizaditas que, y, que le y ahí va la 10. Y aunque, aunque bien que mal También aleja a personas a La vez. mala higiene Si tú eres mujer oh, y sí. tu vato siempre anda Gediondo de los hocicos y de los ovacos, Nomás lo que es Te van a largar por puerco yep. Si tú eres una mujer fodonga Que no se regla, que, que no tiene un aseo físico, te van a largar por fodonga tarde y que temprano. ¿Están de acuerdo en esto o no? Amen. Sí, señor. ¿Qué te parece, Cuevas? I'm so agree. I'm so... ¿Tú, ¿Tú te consideras higiénico? Muy, muy, muy excesivamente higiénico. Sí. Ah, chiqueta, Muy no, pulcra, mi bebé. que vos. No. Gracias Dios por la voz que me dites Igualita, señor, igualita. La voz Usted grande. está igual que yo, por eso estamos en radio. ¿Cómo? No. Porque no canta. No canta, señor, no canta. No, sí canto. No. Ay, ver, no me has oído, a mí no me ver, has oído. A sí se avientan sus gorgoritos, nomás que miedo. ya no, no le suba así mucho la voz. Usted medio sí. le rapea Que es diferente Pero no, pero rapear, no Rapear no es cantar, es hablar con ritmo decir, Por eso, sí, ah Oiga, este, ¿qué les iba yo a decir? No, no me sé tirota. Que los quiero mucho También nosotros, señor Que les voy a contar una historia, tal vez También nosotros no? no? ah. Eh, les voy a contar una historia, tal vez Que trajeron maidonas y no me trajeron a mí nada No, está, señor, no, señor, usted, no señor? señor Pues sobras, yo no quiero sobras a Sobras, y de dos, por eh. Ah, tú está bien, pues, venga de ahí luego <risa> este... Y que vamos a tener un programa muy bonito. Eso sí. Eh, sí. No, es le, miércoles. No, no le cambie. No le vaya a usted a cambiar, porque ¿qué es lo que tenemos? sorprenda si usted solo. Descúbralo por usted mismo. <risa> ¿Verdad? <risa> Hoy es miércoles de necesidad o necesidad, por ejemplo. Sí, señores. Fíjense que cayé en una cosa. Ayer vi la película de los stories.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 El chino se parece a la, a la, a la cuchara tenedor. Ah, Forky, se llama Forky. Se llama Forky. No. ¿Te parece a Forky? Forky. Chino? Ah, qué, ¿A ver, ¿Qué eh? te parece a Forky? Así que los jetas y. Ahí los, los pelos. Eh. A Forky. ¿Te parece a Forky el de Toy Torin, chino? Hoy la voy a ver, señor, porque no sé de qué hablo. Nomás le he visto una cuchara, ¿no? Eh, desde que Forky. sale basura, basura, basura. <risa> <risa> la, ¿Te parece a Forky, chino? ¿Le gustó la peli o no? ¡Sí! Ah. Está bien, sí está buena para chi pa la chiquinada, para la chiquinada. Y a mí sí me gustó. Pa, está buena para la chiquinada, pero se me hace que no está mejor que, por ejemplo, que la 1 y que la dos No, pues es que la 1 y la 2 es así como inicia la, la historia. Ya acá pues le dieron más, le alargaron más. Ahora fue como basado en la historia de Sporky. No, más bien ya no tienen ni que inventar. Ya. ¿Sporky se llama? Creo que es spork. Es que es un spork. Una spoon tenedor. O spork, porque es spoon y fork. Y fork. Tenedor. O sea que si lo traducimos en español, se debería llamar. Cuchar tenedor. Cu cuchador. Cuchador, eh. Ay, no soy muy feo. ¿Por qué? Cuchador. <risa> es cu Yo soy el cuchador. <risa> no, no, no, no puedo ser tenechara. No, cuchara. <risa> no, cuchador. Ay, ya sos, es por aquí, eh. Este. <risa> Bueno. Cuchador, eh. cucha, Bueno señor, bueno, pues, yo voy a, voy a contar mi historia la mejor me, ah ya dejémonos de cosas. Yo me parezco al señor papa, y... ah por qué? <risa> yo me parezco al señor papa, este y se y, y, y se ahí a la señora papa. ¿Y <risa>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 Opiniones, y vaya que las ofrece Rara vez pido favores Porque los pago con creces. Traigo bastante curate ante tanta pregunta situación ayo por qué la de darle es que furó panelado y es que aún hay tantas bocas por callea porque ahora no tiene tunas el no paz y aquí andamos y andamos bien. para que quede más claro yo no puedo resistencia solo les pido un favor Digo dolido, los sostengo en modo amable, creo que es lo más razonable. Y este aół, no hay tantas bocas por callar, y aún, hay que poner en su lugar.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 ¿Sí entienden lo que es que hay de paracaídas? Se los explico. Sí. sí pues, venían de otros ranchos. Ay, ah, llegaron ahí una familia con, una, con una muchacha, güerita.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 Tres de la tarde ahorita Se acababa de levantar él, de despertar Porque ya ves que ya pues, se usaba pues, la siesta ¿Verdad? Comías por ahí de la una Una y media, dos Y ya te dormías una horita, echarte un coyotito y Ya por ahí de las tres, cuatro, ya te despertabas Y él dijo, pues sí, deja Ahorita voy al cerro, me ahorita agarro allí Agarro un machetito Y me voy a cortar unos, Un lazo y un machetito Y me voy a traerme un terciecito de leña Pues le dijo a su esposa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 Como que ahora está muy larga la historia, sí, ¿verdad? tiene eh. cinco minutos, señor, toda la media hora con la historia. Ya. Como antes, ¿verdad? No, antes la historia. historia duraban hasta días, hijo. Sí. Señor, pero ya somos un nuevo sí, show. Sí, somos un nuevo show, pero pues de vez en cuando hay que volver a nuestra raíz. A mí me encanta, señor, a mí eh. me encanta. No, ya sabemos. No, sí, eso ya. Sí, porque me has dicho anteriormente que te gustan las historias. Ah. Eh. ah, sí, sí, no se nota. <risa> pues ahí tienen de que le estoy contando yo una historia bien bonita. Le voy a dar 10 dólares a Giselle si me dice cómo se llama el personaje principal parte de mi historia. Ay. Espéreme, espéreme, espéreme. No. Jaime. Ah, más te vale, no, no. más te vale. Que era conocido porque tenía como una bolita de tumor en el área. Como bolota. El una bolota. Bueno, pues sí. Pues yo, bueno. Estoy, yo estoy preocupado por el jorobado. El jorobado es el rico el pueblo, Pérez, Ahí está. Es... Si usted acaba de. ¿Qué pasó? Ya, pues, se agarra al lado izquierdo y usted le deja en el otro lado. Pues yo no sé. Yo, yo... Haga, digo en el izquierdo sacar el derecho. Bueno, <risa> señores, pues Ay, le estoy cállate. contando la historia de Jaime, un muchacho que nació con un, con un tumor grande aquí. Entonces, un día andando en el cerro.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 Por mi no Si se va a encontrar otro mejor que yo.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 Que no fuera a sacarte la lotería. Mm. No se vayan a ir a. Eh, pues yo con 50 millones. No pues, no, no, tampoco, ¿verdad? No sé algo así. ¿Algo algo. Humilito, Otra cosa que ay, dijeras, no. si me dan esto, a lo mejor. Ay, con, con te... esto, en la lotería no, pero con esto. Va. Me gusta. Eh, no no no si va a decir dinero no se vale más de un millón porque luego lo estoy limitando. Porque. Sí, sí, sí. Va. ¿Qué limitarnos no, para no, hacer no, en no, verdad? No, no lo pongan dinero, a lo mejor una casa, como dice usted. ¿no? Pero yo ya tengo, yo ya tengo la... Yo ya tengo la mía también. Ok, a ver pues vamos empezando pues con usted, mientras esto okay, a llamada Don Cheto, yo quisiera una casa aquí, una en México. No, no, no, ay, no, no, no, no chiquita. No. No no Dios. una casa aquí, una en México. No, tres no. viajes por año. Ay, no, Ay, chiquita. Ay chiquita, qué Un feo. camionetón y un carro deportivo. Ay, ¿y tu paleto, ¿de qué que sí, la querés, guango qué la querés, No, primero que dijo, yo me conformaría de ocho Es eh, Por eso yo no te socorro. ¿Por qué es bien la sí. Hombre, hasta me se enojaron, Por sí. tú ¿quién, ¿quién dice que, que Dios no me socorre? Dios me socorre todos los días, caro. Es Una Luis, casa no, aquí, una casa. Ya veo a Dios ahí, a ver si ahí, ¿qué querés? Una casa cierto. aquí, una casa allá. Y tres vatos en cada casa. No, ¿de dónde? Sí, no, yo ya De yo, difícil, yo tengo la miedo me decía, yo me enojé diosito está bien enojada diosito ahorita yo si sí. no, yo si no me la saco Esa es otra, y tú ya te fuiste a otro tema. A ver, Estamos hablando de no, ay, no, ay, ay, ay, que le pides. Eh, ¿Tú sabrás? No, si no me saco la lotería de Me con... conformo con una casita. No tiene que ser un residencial. O no, que sea una casita. Ni la la huella. Ok, nomás quisiera una casita así. Con, eh, Quiero de... cámara rec... ¿Cuántas recámaras? y, y Unas y... tres para que va. A ver. Uh, unas tres. Okay, uh -huh. No te conformas. ¿Cuántas este, tienes? Nomás con vista al mar. Love... <risa> ay, ay, ay. ¡Ay, la otra! La humildi, la... la humilde Aquí le dice yo pensé que iba a ser una casita De tres recámaras y una yardita Ah, no, con vista al mar ah, no, la señorita Kerry no, vista al no mar No se conforma ma. Tiene, una, tiene sí, una en Marina sí, del Rey Tiene una en Huntington Beach Tiene otra, no En sí. Santa Bárbara No, no, párale Puede ir a Santa Bárbara cuando quiera <risa> A ver, Parale. tú chino, ven tú no, espérese. Échale la no. humildad, guango. Eh, lo va a pensar, lo va a pensar, pensamos. Sí, vamos a... Ver este. Ay, don Chito, se trata de pedir por qué tenemos que ser humildes. Porque Diosito, porque Diosito no se enoja, Diosito, pero... A estuvo sencilla, ¿eh? Pero, oye, también pues por eso no nos ocurre Dios. ¿Qué? Que todo queremos, vale. Bien, pues, bueno... Quiero un negocio próspero y productivo que ah, me dé dinero para comprarme lo que me No, no, no. No puedes pedir moza? eso. Eh, puedes decir, mi, yo con que con tener un negocio de burritos o de tacos o una lunchera, así sí. Pero no puedes decir, un negocio es próspero y productivo con 40 empleados y, y un ingreso y, y, mensual y, ¿no de te voy a hacer la barda No te voy a la barda ¿sí? Get, your feet, ¿Ah? Get ¿Ah? your feet on the floor. Get your feet on the floor. What does that mean? ¿Cuántos pies en la tierra? Ah.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 3.000, no, que sean 5.000. No, ahí no, va la no. avaricia, güey, ya luego, que no, sí, Ya vi como que 3.000, no. La no, avaricia, chico. Ya ya, no, ya, ya, sean No, sean avariciosos, son. Ya con 3.000, chino. No, claro. Tus no, 3.000 en dijo. mi casa no, y no, ahí la hacemos un, los dos. Yo con un 500 perros, dólares. No, ¿cuánto, ¿qué perro va a ser con 500 al mes? Porque yo no soy avaricio, yo nomás quiero para sobrevivir. Voy con Adolfo, linda, no, era un amigo, Adolfo. ¿eh, ¿Con qué se conformaría si no fuera a, la, a sacarse la lotería?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 Eh, A mí me idos. mandaron eso también, la, eh, la eh, Sofía. La raza se porta bien. No, muy talking, no, muy eh, Somos se sencillos. tú ay, ay, ay, chiquita? Tú tienes que ser sencillo. Eh, ¿Qué? Que me no den. De sencillo tú. Que me den seis mil al mes, señor. Hoy oh, no, mamá? que tres mil, ya vas en seis mil, No, me. por eso yo no socorrí. Son <risa> unos papelucos.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 Pues sí, sí, yo creo que con una de tres recámaras pagada, ya para qué de mover. A ver, ¿por qué me criticó la mía? Yo dije tres recámaras. Sí, pero tú enfrente de la playa, hija, mejor. Con una enfrente de la playa, tres recámaras, compras una de seis recámaras y dos garachis para tres cars cada uno, ¿me? Ay, déjeme soñar, ver, Está bien, pues, está bien, pues, está bien. ya no va a meter en los sueños de la gente. Ya. No Ellos sabrán. <risa> mira, mira, aprendan a ser humildes como el Chapis. ¿El Chapis eh. qué? Él, él dice que con saber operar, <risa> es humildad. Con aprender a ser productor. Es humildad. Uy, ahí está tu amiga. Con pues la prende. ¡Ellá en la cara, güey! Hijo, con... Pásame, a Jané, Jané, Jané, ¿Con qué te conformarías, Yané? ¡Yo te amo, Yané. ¿Por qué te conformarías? yo no amo más! ¡Lo veo todos los días en tengo talento, tengo talento y ¡muah! digo, ay, ahí está mi panzoncito ay, ay, ay que, que no como que me repapalotea mucho la papada ya, mi eh. no, usted se ve súper, no se preocupe oh, también es exagerada, no pasa todos los días, tengo talento cómo te no? Ah, no, o sea, no, no, domingo, no pero ella no. los graba y los revé. Ah. oye, ¿qué, qué, <risa> ¿con, ¿qué con qué te conformarías tú, né ay, don Cheto hermoso, yo me conformaría con una casita, donde ya no tenga que estar solo rente y rente, oh. y tirando el dinero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 cuatro de cámaras, porque tengo cuatro niños y dos baños, uh -huh. porque pelean por un baño ay, con ay, sí, ay, Claro. Ay, un día primeramente y oiga oiga ¿por qué no? ¿Usted por qué no limita ahí? ¿Por qué no limita? No, yo no limito. Ya, porque ay, ¿por, ¿Por qué nosotros sí? Porque ustedes, quiero que le echen ustedes que le echen. O sea, ya sí puede tener casa y. Nosotros no. está pidiendo un cuartito para cada niño. Pero no está pidiendo ni en el mar, ni ni con alberca, ni nada. Pero que A tiene que humano. uno sueñe grande. Claro. No. Sí, Todos pello? podemos soñar, sea lo que sea. Sí, sí, Voy ¿eh? con Mónica de Bakersfield No trunque nuestros sueños, señor. Ay, no. pues échile humildad, échile humildad. Usted es un infiltrado, ¿verdad? Intruncándolo. No, no, un infiltrado sueño? de Dios, aquí que no le echan <risa> humildad. Truncando los sueños, Mónica. ¿Cómo estamos, Mónica? Buenos días, Don Cheto. Buenos días, hija, ¿con qué te conformarías tú?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 Trabajo con unas sanguijuelas que nomás están aquí chupando chupándome la sangre. ¿Será? Señor, es que no saben lo que es trab trabajar aquí y con usted. Deje que vengan. Ni no, una semana aguanta no, La verdad, no, no soy Que mal. vengan a trabajar un día que usted viene bien desvelado, que nomás durmió dos horas. Hora? Por tengo talento. Que viene con una a cara ver si lo aguanta. Que, sí, que no se le puede hablar, no, no lo a van a ver, aguantar. No, que le decimos, claro don que cheto, no. vamos a hacer esto. No, esto, no, esto. Nos no. ignora. El y otro día viene viene.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 yo quisiera llevarlos a conocer aunque sea un día a la playa porque se me están haciendo viejos Ay, <risa> y, a, y, a ver a ver y por qué no los has llevado pues pues al, con, con cuánto armas para no llevarlos no, no no estoy muy especializada en Un trabajo así que tú digas, ay, gano tanto, no, tengo 20 años Oye, ¿en dónde vives? En Guanajuato En Guanajuato San Francisco del Rincón Hombre, pones en la tele un video de la playa y se acabó, es una realidad Pero fíjate cómo le echa la humildad a la gente y vale como... una Fíjate, es algo muy tangible, ¿qué ¿tangible? Sí Tangible Tangible, ¿qué Tangible Tangible Sí, por lo que yo, tangible Con N, No como tajín, tangible Ay, es que van a ir a la playa con frutita y I'm <laughs>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 Una casa y un corvé. Nomás coge una, está en tubo acelerado. ¿Por qué lo limita? No, sí, está bien, sí, corvé. No debemos ser así. ¿no? Eh. ¿Cómo nos critica nuestros sueños? Una pa... Siete casas, don Cheto. Dice, y vale, León. Mira, fuerte ¡Ah, el bueno. fíjate, el, eh, el mensu no vino hoy, fíjate. Siete casas, una para vivir, cinco para rentar. <risa> Tiene, mente, Entonces eran ¿no? seis ¿verdad? ¿Tienes que tienes? Una para vivir y cinco para rentar No, es que la otra es palamante. Bien. Ah. No quiero oro, ni quiero plata Yo lo que quiero es Yo, ¿sabes con qué me...? Con, con a ver, ¿con a qué? Ver. Yo con una flor Ay, qué bello Con una flor Una ah, flor ah. Una flor Explorer 2019 No te muevas, no te muevas Que seguimos con más de Don Cheto al Aire ¡Oiga, familia, buenos días! ¡Como quiera que sean, hey, ¡Andamos hey. Al, al Puro Millón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 yo sí, ah, yo soy. pero yo creo que tú no eres enamoradizo, no yo este no tú eres tan nomás, nomás eres muy tanga suelta, eh, sí eres te, tienes el ego, tú muy madreado y entonces <risa> que a través de, de tener mucha intimidad con, con diferentes tipos de mujeres, algo, a, algo llena en ti, pero no enamoradizo no te veo yo, no, no, no, no, no. sí, sí, la verdad sí, lo que yo creo lo que yo veo, que yo, es lo que yo percibo, no digo que tenga yo la razón, yo que sé, pero tú no Enamoradísimo no eres, es caliente. Ey. Correcto. Bravo. No, pero no le das amor a la mujer, le no. das, le, les das una un momento de decepción. De no, un momento no, de, me... de, de de sexual a lo mejor de cierta. Perrón. Sí, yo no digo que no esté perrón, le, pero no es amor el que les brindas. Es, placer, un, es un placer. placer. placer. Ay, sí. Entonces, en, pero enamorado, tú eres enamorado. No. Enamorado no ¿Y sí que va a ser enamorado ni a su... Entonces estoy aquí con dos personas que no son enamoradizas Uno uno porque es de carácter duro Y Giselle porque ella cree que al final de cuentas Está como no? Después ¿Toma? del amor viene el declive. El, el declive y viene la decepción, ¿verdad? Yo pienso que el amor es así como muy momentáneo en la cosa El amor es momentáneo, clínicamente, sí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 Es como estas actitudes hablan mucho del lado que hablaba Giselle, que ella se, se va a decepcionar tarde o temprano. Yep. O sea, se enamora, pero van... No, Entonces, no ¿Cuáles son esas cosas? Eh, eh, ¿Cuáles son esas actitudes que hagan que nosotros nos desenamoremos, por así ponerlo, de la persona eh, de la que estamos enamorados? A ver, voy a estar mi actitudes. listita, don Cheta. Haz esta lista, porque yo creo que te va a servir mucho a ti esta lista. Ajá. Uh -huh. Y más que hacerla, piénsala y di, sí cierto, esto me desenamora a mí Y yo creo ah. que no se desenamora a todos Entonces vuelvo a repetir, les voy a dar la lista de actitudes que eh, que, ale, que te alejan de tu pareja okay. O que alejan a la pareja Si tú las tienes, te van a dejar de querer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 Tuyo y mis labios, besando tus labios, no sé, piénsalo. Tuyo estresado sábado bien infestados, no sé, piénsalo. Tuyo y tomando en la misma botella, pasando al agujero sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás, bonito, por favor, y no me la ves de emoción. Piénsalo.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 y cuando sí. lo están estrenando ay eh, ay ay no, no sí. también yo no soy macho no sí soy bien enamoradita ya yo, que se aburre mirando una y ya cayí oiga <ríe> diez cosas atención porque esto nos va a servir mucho si tu pareja hace estas acciones te está le, se está alejando ¿no? tú vas a acabar por por mandarlo a mandarlo la goma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 Cuando eres controlador, estás alejando a tu pareja de ti. Control. Ah, sí, esa es... Uh, sí. Si tú eres controlador de no dejarla o no dejar lo que él tenga su vida este, eh, aparte de ti, uh -huh. controlador en cuanto a lo que gasta, lo que consume, oh, oh. lo que sale, lo, que, lo que habla, lo que se pone y lo que no...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 Esos comentarios de soberbia No a todas las parejas les gusta que seas tan presumido O tan soberbio ¿Eh? También esas cositas te, te quitan puntitos Ante la pareja hablan chino? No, yo soy sencillo Ay, chiquita soy, Yo popa. soy sencillo y humilde La voz, de, uh, la voz y del pueblo Que se autoproclama ahí la voz del pueblo Yo no me autoproclamo, la gente No, la gente. Ahí. estoy aquí por la gente y para la gente You're from a city, boo You ain't from...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 Si nomás le dices lo bueno, esta te va a decir, pues tú nunca, este no, siempre nomás me dice cosas de buenas, nunca me, nunca me no dices como por ahí la guía que debe llevar. Ay, pa' guiarme mis papás, Don Cheto.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 Si tú eres uno que dice, tienes que confiar en mí, pero no te la ganas No, pues no está chido Eso Es una acción que también te puede, te puede alejar de tu pareja <ríe> Por ejemplo Si a mí ya mi esposa me agarró de KTM con otra muchacha uh -huh. Y luego yo le digo, confía en mí, pues, no me no. estoy ganando su confianza Claro que no ¿Verdad? No.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 Al menos no fumar en delante mío, o no llegar con tu gedeón de esa cigarro, eso también te está quitando puntos. You know I mean? Y okay, y vamos a ponerlo, aunque le duela a quien le duela. Si tú eres un vato bien pedote, y que el fin de semana en vez de andar con ellos y sacarlos por ahí, a que les dé aire a comprarles unos nachos en el Swanny, en la pulga, y prefieres tú estar caguamiando en el garage con tus compas,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 regla, que, que no tiene un aseo físico, te van a alargar por fodonga tarde y que temprano. ¿Están de acuerdo en esto o no? Amen. Sí, señor. What are you think, Cuevas? I'm so agree. so. Saw... ¿Tú, tú te consideras higiénico? Muy, muy, muy excesivamente higiénico. Sí, ah, chiqueta, Muy no, pulcra, ¿no? mi bebé. Don